Buenos días, ¿cómo andamos, señor? Buenos días, buenos días, buenos días. Son nueve minutos después de la hora, estamos transmitiendo acá desde nuestras de nuestro hogar. Este seguimos las transmisiones eh, este en esta cuarentena cuarentena, pues casi, casi obligatoria, ¿Verdad? Obligatoria. Pues es obligatoria, ¿Verdad? No salir de la casa, este, aunque debo confesar que sí salí yo el sábado al pan de express, agarrá mi garanchiquencito. Otra vez. Porque la maldilla bien mala, yo bien brava, yo. Y pues, Señor, no aprendo usted nomás. No pues ya aprendo. Eh. Ya aprendí que se puede hacer por teléfono Y nomás iba a recoger tu besa me, e, si no sé, <risa> me acompaña la bella Giselle Bravo No grito mucho porque despierto A, a, a, a papas Y al eh. secreto Al puro millozón Feliz lunes, llevamos para nuestra tercera semana Pues de estar en casita okay. eh, Y seguimos para más don Cheto, Lo que nos estén diciendo que tenemos que hacer Pues a seguir las instrucciones eh, Yo no salí, de hecho estuve ordenando Ahí también, pues pero se me está yendo el dinero ordenando. Ocho, ordenando a tus padres chica. ¡Hagan mi esto! No. ¡Hagan mi roto! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ay, por favor! ¿Qué le pasa? ¡Claro que no! Pero... ¡No! yo cheto, cobra mi caro para hacerte delivery de tu casa, tú decías una... Es una frega pues uno queriendo ser responsable, pero sí te está costando a uno. Pero bueno, aquí estamos al punto. O sea, de minutos, delivery de, de comida y eso. De comida, don Chito, por ejemplo. Las Target, las aplicaciones que te traigan cosas a la casa todo eso, pues están haciendo su gusto también. ¿Pero que no estaban diciendo que había ahí como una cierta tregua entre los restaurantes y los eh, eh, delibereceros? Mm, pues yo estoy usando lo que es Uber Eats y todo eso y pues sí me está saliendo carito. Hubo uh, tregua los Uber. primeros días, señor. Pero después ya no fue gratis, ¿eh? Buenos días No, pues co como, como nada ¿Tú cómo estás, Estijinel? Oiga, agüitado porque estoy viendo que apenas vamos dos semanas No, vamos dos. para la tercera, vamos eh, para la eso. tercera. esta es la tercera. O sea, dos semanas, ay me he hecho se me ha hecho así como que terno, de... no, jode. todo bueno, y lo que falta todavía, hijos. Y si, si esta, claro. esta semana este supuestamente la piorcita, sí. entonces de, de esta y de la siguiente depende mucho si nos vamos a tener que quedar hasta eh, hasta todavía algún tiempo de mayo, Chino, así que eh, no hay que no hay que salir, hombre. Tú, o ¿sabes cómo estás, hijo? Al puro millonzon, noche. Esto muy buenos días a toda la qué gente bueno. que nos escucha. el luchera. programa. te ver. Ahí te quiero ver. Aquí en una sala, él lo te veo en una cama, él en un balcón. Ay, ver, usted me va a ver, usted le aseguro, bueno, sea, sea pero aquí voy a estar. Bueno, con, con qué amanecimos, señores? Oiga, Don Cheto, pues vamos a comenzar que usted mencionó eh, que va a ser la semana más difícil, efectivamente, Estados Unidos ya prevé la semana más trágica de su historia por el COVID-19 esto lo anunció las autoridades en Estados Unidos eh, admitieron, admitieron el día de ayer que esta semana será muy dura eh, dijeron que va a ser mm. nuestro Pearl Harbor y nuestro 11 de septiembre Don Cheto esa fue la frase que destacó en su anuncio nuestro Pearl Harbor, nuestro 11 de septiembre siguiéndole pues estas estas fechas que todos sabemos históricamente pues en Estados Unidos ha sido trágica este esto lo anunció el director de salud pública y pues dijo que van a ver la mayoría de las muertes don Cheto, ah. de un esta semana los contagios y pues siguen escalando los números siguen escalando a, a cosas ines ines este inesperadas todo eso Esto, este ahí hay de repente sueltan el, porce, el la cantidad de, de infectados ciudad por ciudad y hay algunas claro. que sí que pasó superan los eh, en california los 100 los 200 este infectados en cada ciudad si el conde por Ahora sí que no se espanten, pero sí espántense Porque no solo los hombres Ahora también los animales empiezan a contagiar Tigres y leones con COVID-19 en Nueva York Están en peligro en un zoológico El primero de ellos fue Nadia Una tigresa malaya Quien se contagió y malaya No, aquí se malaya Malaya, me ah. le dio coronavirus de... Malaya coronavirus De cuatro años de edad, señores Está en el zoológico del, del Bronx Resulta que ya este fue el primer pelín no conocido con, o con más bien que se conoció con que tiene contagio de coronavirus, pero no solo eso, ya hay otros seis animales en el zoológico que están contagiados, no solo es Nadia, también hay eh, oh. otros enfermos, un tigre de nombre Azul, y otros cinco hermanos más, así que agárrate Oye, porque pues... ya no solo humanos, también animales o sea, hasta porque los probesitos animalitos son eh, hasta tan están... pero ay, lo bueno. que sí dice Nochito que los animales no se lo pueden contagiar al ser humano que ya al menos pues es algo positivo no porque imagínese del ser humano al, al del, o sea del animal al ser humano si va a estar cañón Ah, el animal trae con que tiene su, su, su, su sistema diferente el de uno, sus defensas distintas sus defensas distintas, y tú qué es ahí con qué amanecites hijo? Don Cheto así como en oh, Estados Unidos eh, hay más de tres mil, de trescientos treinta mil casos y casi 10.000 fallecidos en México por su parte ya superó los dos mil ciento casos que fueron la cifra que dio el subsecretario de salud Hugo López-Gatell el pasado sábado y eh, bueno la epidemia ha llevado 94 fallecidos, aunque los reportes todavía de, de este domingo pueden hacer que quizá la cifra ya supere los 2.500 mil eh, casos, pues todavía la cifra sigue subiendo en México, aunque todavía la, la brecha es mucho más grande. Ayer, durante el informe de gobierno que dio el presidente López Obrador, por muchos aplaudido por otros tantos, ¿no? Eh, dijo que el trabajo que ha hecho México se ha reflejado por lo menos en las cifras, y él asegura Que el trabajo justamente que ha ejercido desde incluso antes de que surgiera la pandemia, pues ha, ha hecho que las cifras no estén tan disparadas como en Estados Unidos. No, no, no están nada disparadas, como teniendo en cuenta que uno de los, el país más infectado pues es, es el que está aquí en la frontera pues con con México, teniendo en cuenta eso ¿verdad? pero sí, pues este también en la India se ha podido eh, por, por, ¿qué sabrá Dios? Por, por, por cosas del gobierno, de la sociedad eh, civil O, o porque dios es muy grande y quién sabe o, o, ah, o, no, que saquen será pero no antes no tienen mucho mucho infectado por allá en estos, en estos países así está la cosa con <coughs> con esto del coronavirus señor vamos a, a informarlos en noticia todo todo el programa no se va a tratar del coronavirus vamos a tener nuestro programa normal este con nuestros segmentos normalmente es tratado de hacer y cuando hay alguna cosa que se tenga que hablar se va se va a, obviamente a, a, a tratar este, esta cosa del coronavirus, pero así están las cosas. Ya estamos todos, ahorita así vamos a tener aquí al, al, al, al doctor este para hacerle algunas preguntas ya sobre sobre la La gente que está trabajando en, en, en, en la línea de fuego que es los los enfermeros y los doctores algo que debemos de saber nosotros de parte de los expertos pues vamos, por eso tenemos aquí al doctor para andar ahí creyéndonos de de, de, de, de la dijo tonto. y que mi, sí. mi me mandó un, un este un whatsapp y que hay una cadena que piensa que eh, no llegar a ese, a, esa, a esas cosas eh, tenemos aquí los, los especialistas y luego de tenemos chica más y así sucesivamente así que ahorita regresamos con el doctor Y lanza Piero que va a estar con nosotros, a ver cómo va la cosa de Viva Voz de un de una de un trabajador de la salud regresamos. Ahora sí estamos alegres. Creo Ahora que sí, sí, señor, me supongo Ay, que sí. Ya no sé, yo ya no sé yo porque Gonzalo no sabe con estos muchachos, hombre, ni sí. yo. Este, ah, ¿quiere es la canción, hombre? que la canción? Pues bueno, Este pues ya se nos acabó el tiempo, eh. gracias doctor. Ya, no, doctor, esta mañana, eh. Este, Ahí está, Traemos un desbarajuste aquí con las conexiones, vale, sí que Pues bueno, ¿qué les diré yo? ¿Qué iba a decir, don Chetón? Que Chappis, que se haga una limpia, pues, Oiga, ¿por qué no le pasamos un huevo al Chappis? huevo, sí, que ahora limpio. Dos. ¿Sí, no? O se hace si una limpia, hijo. Algo, algo pasa contigo, hombre. Vea la cara del Chappis. No, de mi Chappis, no, no, eh, no. No, le eh, chencarría, él no tuvo la culpa. No, no, tuvo la una... culpa pero no tuvo la culpa, pues entonces pues, pues hombre ¿De, entonces, ¿quién? Que ¿En la culpa no era de... mía como estaban a y como la... ves que cerrar la... pues no sé si oiga yo... familia, son 38 minutos después de la hora este eh, um... iba el doctor Shapiro, pues pero sí, ya, ya no sí, ya, pues es que ya ya estábamos a <risa> ya, pues ya no está... ahí se está conectando <risa> el doctor pues ya para que huele Ahí está, mira. Para norte y... Vamos a ir a corte comercial, ahorita regresamos Ya estamos al aire Ya estamos al aire, señor Estamos al aire, señores Avise, señor? dígale, avise <risa> ya, ya mejor me voy a rique, vale Uno, dice la chica, cuente bufona cuenta <risa> al aire vamos, tres, dos, Uno, uno ¿Y ya? ¿Uno qué? ¿Uno qué? Un tango al aire Oiga señores, cuarenta y después de la hora Este... Ahí vamos con el doctor Lan Shapiro Que nos hace el gran favor de estar con nosotros esta mañana Le damos la bienvenida, doctor, ¿cómo estamos? Buenos días Doctor Doctor ¿Cómo están? Al purón millonzón Carlos, ¿cómo le van? Mañana lluviosa ¿Qué? Eh, listos y preparados para tener un lunes excelente con mucha energía ya para, para atender a mis pacientitos en, en, un, en un par de horitas qué bueno doctor qué bueno que gracias por atender el tiempo eh, por tomarse el tiempo de atendernos esta mañana con, con, con preguntas que dudas que tenemos sobre sobre esta sobre esta pandemia porque se está diciendo doctor que está pues que esta semana que empezamos eh, laboralmente hoy lunes es crucial esto es cierto y por qué Eh, bueno, llevamos eh, diciendo eso de que encerrarnos, hay que cuidarnos, hay que eso enfrentar la curva. Justamente esta semana es cuando vamos a ver si todos nuestros esfuerzos y lo que estamos haciendo el día de hoy está sirviendo en el estado de California y sobre todo aquí en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos, eh, como ya hemos dicho y platicado, nosotros somos la fábrica de los virus en eh, cualquier momento. Entonces, al momento que nosotros esperamos y nos eh, separamos de una persona a otra, el virus ya no tiene a quién infectar, o si ya te infectó a ti, pues ya lo luchaste y lo limpiaste. Entonces, de esa manera ya se rompe esas cadenas de infección. Entonces, vamos a ver tanto en los hospitales y en las clínicas que van a haber un eh, una menor cantidad de gente eh, infectada. O sea, que no va a ser tanto como lo que está pasando en Nueva York O lo que está pasando en Italia Y ahorita nos va a, nos va a tocar justamente estas semanas Empezar a ver qué más gente se va a enfermar Más complicados, más números eh, Hemos visto la ventaja de que las últimas semanas eh, Hemos sido muy afortunados de ver que no había tanta gente que se está infectando Pero ahorita es cuando realmente vamos a empezar a ver si todos esos esfuerzos En el centro, en los centros médicos valieron la pena Gisela, tú tenías una pregunta muy buena para el doctor esta mañana. Hija? Ah, claro que sí, don Cheto. Bueno, se estaba manejando el doctor Fauci. Este, me imagino que obviamente lo conoce, doctor. Dijo que el coronavirus posiblemente eh, no se va a controlar globalmente este año, pero que sí se puede convertir, por ejemplo, algo signo, sí, algo temporal. Lo más seguro es que vamos a te terminar teniendo a al coronavirus como si fuera uno de los virus que nos atacan en la temporada de virus. No sé ah. como la infl, vamos a hablar como la influenza y coronavirus. Eh, el season, como le dicen. Eh, eh, Exacto, sí va a ser coronavirus, listo. Oh. Wow. Ya sea que va a es que yo cuando empezó todo esto de la pandemia, yo oí a alguien así de esos perronzones ¿verdad? no agraviando aquí al presente uh -huh. y decir que, que en algún momento dado de los de los años venideros a, a corto, mediano o largo plazo todos nos iba a dar el coronavirus en algún momento de la vida porque iba a convertirse en algo así como una gripe normal y lo, lo hago entre comillas porque no sé qué tan normal sea una gripe doctor Bueno, es eso eso es una realidad, el, el virus, ahora sí que la, la idea que estamos haciendo ahorita es realmente comprar tiempo para dos cosas, una, que la gente en teoría que ya lo tiene va a crear algo que se llama inmunidad, quiere decir que va a tener soldados dentro de su cuerpo que pueden destruir muy efectivamente el coronavirus, y por otro lado, de esa misma manera creamos un cerco sanitario alrededor de la gente que, que está enferma, que tiene cáncer, que, tiene, que es gente de la tercera edad, entonces de esa manera nosotros como sociedad ya por el hecho de haber sobrevivido y tener estos anticuerpos lo estamos protegiendo. Entonces, lentamente, en lugar de que todos nos enfermemos del mismo al mismo tiempo, nos vamos a ir enfermando poco a poco, pero van a haber suficientes eh médicos, y hospitales y cosas para medir las complicaciones y por otro lado, entre más tiempo nos, nos tardemos para esto, vamos a tener ya la, las medicinas efectivas y también vacunas para esto, lo, las cuales ahorita en este momento no las tenemos. Doctor, Oye, yo quisiera preguntarle, eh, ¿qué le recomienda a usted a la gente que por alguna necesidad tiene que salir de la casa, como a comprar algo del supermercado, a la farmacia, a cualquier situación, incluso a trabajar? Porque hay gente que no puede, ahora sí que hacer el trabajo desde casa. ¿Qué les recomienda a ellos? ¿Qué medidas de seguridad habrá que tomar a estas alturas? Bueno, eh, la, las, las medidas son las siguientes y son, son muy importantes que las digamos... Lavarte las manos, lavarte las manos. Eh, el hecho de la distancia social de, de seis, o sea, ya ahorita están llamando ya como distanciamiento físico eh, de, de seis pies, que son dos metros, son muy importantes. Eh, con eso realmente ya te estás protegiendo con lo que sabemos de evidencia o sea, de, basado en evidencias. La tercera nueva recomendación es la parte de las mascarillas, estas hechas en casa, de tela... O, o de otras cosas más. Entonces, es muy importante tratar de utilizar eso. ¿Por qué? Porque justamente el doctor Fácil estaba diciendo, bueno, sabemos que las máscaras del de, de cirujano y también las de N95 tienen que ir a los hospitales y a las clínicas. Pero claro. y, pero es muy importante también que si utilizas esa esa bandana o esas eh, mascarillas de tela... No, no pasa, o sea, no vas a tener ninguna contraindicación por por usarlas y tal vez te puede ayudar, entonces ¿por qué no hacerlo? Entonces, ese era realmente lo que, lo que el doctor Fauci estaba diciendo. Oiga, oh, doctor, pero estamos llegando con miedo a la casa cuando bueno a la tienda de que que si la bolsa no está infectada, que si los jitomates y que llega uno así con esa sensación este eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Lo más importante es cuando ya estamos afuera Y de la misma manera digo que no nos vamos a comer un tomate directo de, de, de lo que lo agarramos Hay que lavarlo Entonces hay que seguir haciendo las mismas cosas que, que, que estábamos haciendo antes Pero ahorita estamos mucho más conscientes de eso de, de limpiar un poquito más las latas, limpiar estas cosas Y digo, realmente no está demostrado que haga una diferencia Pero... Vale la pena hacer un poquito más exagerado ahorita y cuidarnos eh, a nosotros y a toda nuestra familia. Doctor, mitos o realidades, eh, en la mañana descubrimos que ya hay animales en el zoológico de Nueva York con el coronavirus. ¿Los animales pueden infectar a los humanos? Hasta ahorita no sabemos eso. Lo que sí sabemos que ha habido un caso de, de un perro y también de un gato que, le, que, que han tenido el coronavirus. No quiere decir que estén enfermos, pero que el coronavirus está viviendo dentro de ellos. Eh, y lo que sí sabemos es una recomendación de la CDC es que si una persona está enferma del coronavirus, si tiene un gatito o un perrito, sí es importante que, que esos animales se vayan, eh, o sea, que se los vaya con algún otro familiar para que no esté con la persona que está enferma. Es la única recomendación real que tenemos de la CDC en cuanto a perritos y gatitos. Ah, así están las cosas entonces hasta ahorita este agradecemos al, al doctor Elan chappiro por estar aquí con nosotros muchas gracias doctor este hay gracias por por la espera y traemos un desbarajusttico la conexión pero ya estamos muy bien este y ya lo seguimos este, molestando en, en, en tiempos venideros doctor un abrazo un abrazo igualmente y muy buenas muy buen comienzo de semana Don Chico, ah, antes sí de sea. que antes de que se vaya el doctor creo que quería comentar algo sobre el censo Ah, excelente, el excelente, sí, sí. excelente. Claro, es, es muy importante saber que el coronavirus está aquí y lo vamos a vencer, pero hay otra cosa que no se va a ir y va a durar 10 años, que es el censo 2020. Es súper importante hoy en día que todos agarremos, estamos en la casa, no tenemos ninguna excusa, que nos llegó la clave justamente por correo para que hagamos el censo 2020. El censo 2020, eh, al momento que nosotros decimos quién estamos en la casa y quiénes vivimos ahí, nos ayuda mucho para que nos den los eh, fondos federales y estatales para nuestra localidad, para nuestras escuelas, para nuestras clínicas, para nuestras calles y para nuestros eh, centros de servicio. De esa manera nosotros podemos estar mucho más protegidos, y de esa manera nuestros hijos tienen derecho de ir a la escuela, y las escuelas van a estar contabilizadas, y no tan tan tan llenas, y de esa manera sí, sí, sí. nosotros participamos, todos por favor, por favor, por favor, vayan a a llenar su censo 2020 si no saben tu clave, no pasa nada, pueden llegar a la página web de censo veinte punto gov, y ahí también hay una forma de que pueden contestar el censo, si la clave específica para usted, y llenando toda la información que está ahí. Oiga doctor, qué buen, qué buen mensaje. Yo yo, yo ya llenamos nuestro nuestro formulario, son unas preguntitas, ahí nada más y de verdad que hágalo, no tiene nada que ver con inmigración, que no se no se asuste usted. Usted ponga la realidad cuántas gentes viven allí, una cosa no tiene que ver con con, con otra, no tenga miedo y a llenar eh, y hacernos contar en este censo 2021. Un abrazo al doctor Lanchapino, regresamos con noticias, oiga.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 Buenos, buenos, buenos, buenos, buenos, bueno buenos, buenos, buenos días tengan todos ustedes, son tres minutos después de hora, bienvenidos a esto que notiche, donde la noticia que usted necesita saber, la va a encontrar, es 6 de abril, una mañana muy lluviosa desde ayer, llueve, baby llueve llueve, llueve, llueve, llueve, acá en el área de Los Ángeles, señores, no salga porque, ¿qué cree?, si usted sale durante la lluvia, se puede mojar, Ay, pues claro, señor, obvio. Eh, señor, ya está <risa> igual de gracioso que el subsecretario de gobierno ahí en México, ¿eh? ¿Qué nos recomienda para la vida? Pues un paraguas. Cajara, jaraja. Tan, tan. Bueno, <risa> pues, el chiste <risa> y la obviedad, señores. No estoy solo. Me acompaña el equipo soñado. El equipo soñado. Oh, uy, qué lindo. Gracias, señor. No, por mí, ¿qué es lo que Pero... Ay, alguien, alguien ha de ver si le ha de ser el equipo soñado sus Muchachos ¿Por qué juega la, con nuestros sentimientos? La bella Giselle Bravo Desde su palacio de cristal <risa> ¿Cuál señor? El de pues Bici Lunay Cuando lo ven en la calle Piensan que es una estrella del reggaetón Sin saber que él no es reggaetonero <risa> Es <risa> locutor Un locutor reconocido Ay, a ver, a ver, a ver, espéreme El Vindadabí, el chino A ver Trabaja en la radio. locutor Famoso, reconocido. famoso y reconocido. Internacional, y quiera luego le pone el internacional. A la lonchera lo reconocen. <ríe> Anden a la tienda, lo reconocen. <ríe> Andiquiera lo reconocen. Hey. Ayer fui al Vallarta y me reconocieron. Una ah, chava recono. que trabaja ahí me dijo, eh hey, yo te vi en el concierto de la banda de mesas con mi mamá. Y dije, ah, hola. Ah, oh. O sea que andamos galaneando con la mamá de la morra. No, no, no, ella me reconoció No, no, me no. reconoció, es que el chino de Quera lo conoce ¿Pero entonces cómo dijiste que te vio en el concierto con su mamá? No, o se iba con su mamá, me dijo ah... Lo conoce conocen donde dan lonche y gratis a los chiquillos también <risa> Los hijos del chino, tómale, llevan este a su papá y le dan su bolsita y todo oh, y tengo buenas noticias de eso, señor <risa> ¿Por qué, señor? ¿Ya le van a mandar doble o qué? Ahorita le platico No, mira tú Me acompaña también la que regulquen, ¿sabes qué tomaría? Pero ojalá que se lo siga tomando Saíd hacia Solísquio y anda en una tranquilidad envidiable anda con una envidiable señor, estoy muy relajado medité, me la pasé muy zen todo el fin de semana manténgame por favor ese estado de ánimo sí, le pido verdad, de favor que, hoy... que usted que es el responsable de mi sonrisa o de mi coraje la mantenga como está hasta ahorita y te quiero felicitar porque con las regadas que hizo el equipo en cabina, era para que hubieras explotado y... ¿Cómo hubiera estado yo? ¿Cómo hubiera estado yo de forma normal? Muy a la calma, muy al margen, ¿eh? A mí que este se tomó un tranquilizante ¿Por qué no está esto? Y la verdad estuvieron muy fuertes para que una persona como tú no hubiera explotado... ¿Y cómo hubiera estado yo por lo general? A ver, dígale... Así, hijo Saliendo legumbo de la boca Oiga, tenemos la noticia que le va a dar la vuelta al mundo Tengo varias, así como que increíbles Increíbles tú, casi casi Por ejemplo Señores, en Nayarit No están dejando pasar a turistas Por el coronavirus La gente les dice No, no esté pasando aquí, no vengan Así les están diciendo. También australianos, científicos australianos dicen que tienen un fármaco que en 48 horas mata el coronavirus. Esta historia la la tienen que escuchar. También Pues hablando de historias increíbles, Don Cheto, en este momento el presidente Donald Trump es más popular que nunca. ¿Será que se aproximan otros cuatro años de mandato? Les tengo todos los detalles. ¡Apu ah, pues luego! ¡También! En Nueva York bajan casos de coronavirus por primera vez. Pero en Florida, o en la Florida, empiezan a subir. Le traigo los detalles también. Es que, lo no, digo, ya va, ya va la raza andaba como Pedro por su casa, ya con la contingencia. Sí. Andaban como valiendo. Pedro por su casa. También, deportes con Agapito Padilla, Tito. Hay deportes, aunque usted Hay no deportes, lo crea. Hay compañeros, también en deportes, directivos de la MLS, dicen los puntos positivos por los cuales futbolistas están llegando a jugar aquí a la MLS. También, compañero, Flamante, ex tenista del mundo, da su número personal, para poder comunicarse con sus fans, y lo tengo como que daría la liguilla si es ¿Qué dijo? No el... ¿Eh? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, bebé? En las noticias del... <risa> ¿De qué te no ríes? ríes? ¿Qué? ¿Qué? Soy tu fantito ¿Qué trae? Yo no digo nada malo A ver, tú platicame <risa> Las noticias del... <risa> A ver, a ver, déjate de rir y... A ver, espérate A, a ver, Gisela, no ver... sabemos de qué te ríes ¿eh? A ver, ¿cuál era la última del tenista o qué? Del tenista, dio su número de teléfono ¿Para que le hablaran? Para comunicarse con Susana A ver, digo, Tito Ok, ya va ya. No, no, no, ahora no sé <risa> por qué se rió Porque nos quedamos <risa> aquí como... Sí, nadie te pues rió Fue la única que, <risa> que se rió <risa> Porque dije, ¿a poco eso es noticia? <risa> pues sí, digo, una flamante tenista campeona del mundo da su número personal para comunicarse ¿Qué? con sus fans hoy en la cuarentena. A yeah. ver, ¿quién es Tito? ¿Quién es? Ah, María Saratova uh, Yo soy un número personal para poder comunicarse Hazme una pregunta Dime cómo te la estás pasando Para poder conversar esta cuarentena solo No veo cuál es la ruta ah, A mí sí me parece que es noticia Sí, aparte sí, sí, ten en cuenta que son deportes Y que Tito le está rascando hasta, hasta <risa> ah, No, ahorita yeah. le tengo que rascar por donde Es, quiera, que... Quiera, por donde es que me imaginé que ahorita te vas a hacer carrera de Mira, oh, cu cualquier día de estos, título me va a sorprender con una noticia así como Cristiano Ronaldo encuentra una calceta que no encontraba. Y así como una cosa, así para que anda, anda a ver qué huele y se agarra. Es así. Ah, en, sí en, es en los espectáculos. A punto de ser dada de alta por COVID, Camila Sodi, porque hubo reencuentro con Belinda Maluma? Se confiesa. El mundo necesitaba un respiro, quédense en casa Dice Alejandro Fernández desde su mansión con vista al mar ah, Y el huevo. ciudadano de a pie se lo acaba en redes sociales no, pues Les tengo los detalles la raza. la raza, mucho cuidado, como dice sus cosas Porque sí, pues, eh, este, vamos no, pues Vieron el video viral del señor caso, que estaba en su calle Creo que era dominicano, no sé si, si, este, no sé de dónde era Estaba uh -huh. que decía, miren mamá, usted en su casa Y usted acá nosotros. Vengase para acá, a ver. Este, <risa> sí subirá el señor. Oiga, Así. señores, pues señor, voy a empezar con los científicos australianos de Australia. Pues obviamente que legalmente los de australianos son de Australia, señor. Sí, pues, pero nomás como dato curioso, ¿Verdad? Dato curioso, los australianos son de Australia. Sí. Eh, pues dicen, eh, que, Dígame la vera neta, ¿A poco? Como dice el chino, dígame la neta, ¿A poco? ¿No todos estamos deseando con un día levantarnos a escuchar la noticia de que ya encontraron la oscura para el coronavirus? Todos estamos pues esperando claro, eso, todos. ¿Sí? Pues según esto, según esto, científicos australianos de la Universidad de Monash, ubicada en Melbourne, Australia. Dice que ya han hecho varias pruebas in vitro que demostraron que una dosis de Ivermectin mata al virus SARS-CoV-19. O van bueno, más bien el SARS-CoV-2, que es el causante de la nueva enfermedad. En dos días, 48 horas, detiene su crecimiento hasta eliminar todo su material genético. La raza dijo, oh, ¿a poco sí? Pero es muy importante subrayar que las pruebas se realizaron en cultivos celulares, no en un organismo vivo, que no son no lo mismo. Para determinar si este medicamento del que hablan los científicos de Australia puede eliminar el coronavirus, es necesario realizar pruebas. En personas y saber cuál sería la dosis correcta que usarían en los humanos, esa sería la noticia que no está tan buena. Si bien se demostró que es eficaz en el entorno de laboratorio, el Ivermectin no se puede usar en humanos para el COVID-19 hasta que se hayan completado más pruebas y ensayos clínicos para confirmar la efectividad del medicamento a niveles seguros para una dosificación humana. Este es el reporte que dieron los los, los expertos de por allá, que descubrieron eh, eh, en Australia, eh, gar, eh, gar, determinar la dosis humana correcta garantiza que las dosis se muestran, que se muestran para tratar eficazmente el virus, para tratar efic efic efic eficazmente el virus sean niveles seguros para los humanos, o sea, no no van a andar dándote a ti algo que no lo han tratado en claro. una dosis incorrecta porque a lo mejor te carga gestas, así está sí. la cosa pero este medicamento, el ivermectin, es un medicamento antiparasitario ya aprobado por la FDA en Estados Unidos, eh Al igual que como ocurre contra el coronavirus, este fármaco ha demostrado ser eficaz en pruebas in vitro contra el virus del VIH y también del Zika y también del dengue. Entonces, pues que a lo mejor por ahí sea el principio de la eh, cura, entre comillas, del de coronavirus. No, creo, Adelante, señor. Giselle, no te oigo, traerás tenis. Gracias compañero, pues esas son buenas noticias, también el que le tienen buenas noticias es al presidente Donald Trump, porque pues supuestamente es tan popular hoy como lo ha sido desde, desde su primer día en el cargo. En una nueva encuesta de Gallup dice que el 49% aprueba el trabajo de Trump y lo que está haciendo como presidente, mientras que el 45% lo desaprueba yo sé que la cifra está ahí media pareja, pero dicen que es lo más alto que su índice de aprobación ha tenido en las encuestas que se han hecho por recientemente. que explica el ascenso de Donald Trump? Pues simplemente su respuesta ante la crisis del coronavirus. Dicen que el 60% sí. de los estadounidenses está aprobando el trabajo que él está haciendo en estos momentos ante esta epidemia. Me pregunto yo, don Cheto, ¿usted coincide con lo mismo? verdad opina que el señor está manejando esto como se debe? ¿O P X? Yo, yo, yo esperaba otras cosas, ¿Verdad? De la, yo claro. que ya habla hablado mil veces y no quiero sonar repetitivo porque después de tomo me repito claro. la empatía que tiene, pero esto le cayó como anillo al dedo a Donald Trump para, para su reelección si gana Donald Trump si se vuelve a reelegir, que yo no lo dudo ni tantito Uh -huh. ¿Va a ser por como trató la crisis esta? Del coronavirus. Exactamente. Vamos, pues yo nada más, quiero, nada más quiero comentar, eh, eh, don ¿no? Cheto, eh, al margen que justamente una encuesta que hizo el sábado el diario El Washington Post dijo que según lo que opinan los ciudadanos en general del mundo, usted sabe que agarran muestras de diferentes partes, dice que Donald Trump, Jair Bolsonaro de Brasil y el presidente Andrés Manuel López Obrador están considerados en el mundo como los tres presidentes que peor han tratado la crisis del coronavirus eso es eh, lo que dicen las encuestas pero por otro lado según lo que dice Gisel pues al parecer la gente de Estados Unidos está conforme con las acciones del con señor que son problemas exactamente que son el, el problema y lo que muchas personas los que me imagino que no coincidan con esto es de que Estados Unidos tenía en cuenta lo del coronavirus desde diciembre del año pasado entonces, entonces, buena, están ¿eh? entonces están exactamente entonces está diciendo a ver cómo que si lo ha manejado bien Si sí, hemos tenido información sobre esto desde diciembre. ¿Cuando no hasta más antes, señor? Bueno, vamos contigo, chino, ya, ya. Adelante. Ya, de una vez. Vamos a hablar de Nueva York y es que el número de infectados y muertes en Nueva York que es el epicentro del coronavirus en Estados Unidos ha bajado aunque no drásticamente son buenas noticias ya que los hospitales el, el ahora el tipo en las muertes han bajado por el regular se reportaban alrededor de 600 muertes 630 muertes por día solo bajó a 594 el gobernador dice que aunque se oye poco es alentador Que haya que estén bajando las cifras de muertos, así como también los la gente que está yendo a los hospitales ha bajado un 18.5 por ciento la gente que está siendo hospitalizada. Son números bajos, pero son alentadores, ya que por lo menos no estamos subiendo. Más sin embargo, lo que está pasando en la Florida es al revés, la Florida lo tomó muy a la ligera y ahorita ya tienen 12.300 infectados y ya han fallecido más de 200 personas ya hay toque de queda en toda la Florida los condados más afectados son el condado de Palm Beach, Broadward y Miami. Oye Chino, entonces ¿qué cosas vea? Porque a pesar de que ha habido muchos este, decesos en Estados Unidos, se habla de un de que ya hay menos Exactamente, infectados. hay menos infectados y la, digo como lo dice la eh, Nueva York Nueva York ha sido el epicentro, es donde hay más contagios en Estados Unidos que en, que en cualquier otro estado y la gente y los infectados ya empezaron a bajar, la gente que empieza a, a los hospitales a bajar, entonces son buenas noticias señor, digo, si lo ves por ese lado es el lugar de más infecciones o el, o donde están más infectados es Nueva York, Nueva York está Hoy, viviendo una crisis gacha gacha señores, pobladores de Nayarit impiden entrada a turistas para evitar contagio del coronavirus, sí señores así está la cosa Ah, pues eh, Habitantes de varios estados Como por ejemplo Nayarit Aplican medidas más drásticas Por su propia mano que lo que dice el gobierno eh, En el inicio de la Semana Santa Varios turistas La, la mayoría de ellos venía, que venían de Jalisco Agarraron sus cosas y dijeron Vamos a Sayulita a vacacionar En plena contingencia sanitaria Pero los la, la gente de Sayulita Una aldea ubicada en Nayarit Salieron a las calles y dijeron, no me entra ningún joranio, y menos de Jalisco, porque allá muchos infectados así dijeron. Muchos de ellos este se dijeron no, pues va para atrás porque la raza no nos está dejando entrar. Hubo un video en redes sociales donde se fue a los habitantes de Nayarit, eh, de este pueblo de Nayarit, haciendo una guardia para impedir acceso a turistas, quienes explican la gravedad del asunto y lo grave que es estar saliendo de vacaciones en una pandemia como la que se está viviendo en el mundo ahorita en este momento. Entonces, no sé si, si le dijeron que tomaran precauciones de venir a a Sayulita, dice un hombre una mujer en este video, que está necia de que está hospedada con su familia. Estaría un problema... Eh, eh, eh, eh, este es un problema bien grave. Debería de ver qué hacer y quedarse en casa resguardados, porque está cani, canijo, así le dijeron. Eh, toda la gente ahí de Sayulita, un lugar muy bonito, no estaba dejando entrar los turistas que venían de Jalisco, porque que salen y no quieren ellos arriesgar a que se infecte gente del pueblo. Qué bueno En muchos ranchos, en muchos ranchos, ha habido gente que buscaba, que que buscaba los a los infectados, porque luego no daban, no daban nomás decían, haz de cuenta que decían, oh, sí, en, en, en Zapopan hay dos, y la gente decía, pero ¿cuáles son? Y buscaban a ver quiénes eran. Uh -huh. La gente quería saber quiénes eran para pues, pa de alguna manera que se fueran de allí o que que, que no anduvieran en la ciudad, así como, como por así desde de ese tipo de cosas sí. eh, entonces esto pasó allá Nayarit, no dejaron entrar a los que iban de Jalisco a Sayulita a pasar sus vacaciones Semana Santa no está ahorita como pandar de vacaciones de Semana Santa, exacto señor hasta exacto. el padre dio el Domingo de Ram lo dio solo, el pelitito papa, el papa. ¿Sí? Uh -huh. lo, lo dio solo solito. lo dio solapa, ahí estaba sola la la La misa tú sigues sí, queriendo ir rita. allá con compér por su casa ya, señores. Eh, el Papa celebró el domingo de Ramos sin público en la Basílica de San Pedro Así están las cosas Ahorita regresamos con Agapito Padilla y los deportes Tito Oiga, Padilla eh, espérese, Tengo una buena noticia antes de que nos vayamos adelante chine. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles Todavía va a seguir entregando a los estudiantes que necesiten comida Así que si usted era de los que iba con eh, a recoger desayuno para los niños Es que ya están de vacaciones en Los Ángeles Todavía va a estar ese o servicio Puede ir a agarrar su bolsita de desayuno a la escuela Ay, Sí, la verdad Ay, sí no, sí, Pero sí. déjale a la raza que esté quebradona Sí Señor, eso es para toda la gente No nada más para la que está quebradona Señor, deberían de ocuparlo o necesitarlo la gente que, que, que más está... No vayas, no vayas, nadie está diciendo que vayas tú, tú no vayas. Yo no sí necesito, voy yo como sí dijeras necesito. tú, sino, ya no voy a decir nada. ¿Por qué? no? Es una buena noticia. Ustedes a lo mejor son millonarios y les alcanza, ¿no? No, yo sí, no, yo no, sí, pero, yo pero tú sí. no estás quebrado como para agarrando lonchi gratis, viejón, pero está bien pues, lo sí, tuyo es más, es más maña. No es y maña, tuyo, señor tira, Viejón, no. lo tuyo es más maña que necesidad, viejo Confirmo, no, confirmo, sí. confirmo, no es ya, necesidad sí. Yo no te critico porque gare el lonche yo hasta se me antoja cuando te lo comiste Te voy a ser sincero <risa> Pero no es necesidad lo tuyo Es pura necesidad. maña, viejo Además, Una también, mañana. confirmo Si usted no va y lo recoge las eh, por, por seguridad, por sanidad A muchos de esos lonches los tiran Mejor vaya y agárrelos, oiga Está bien, pues Está bien seguir Yo lo que alego aquí porque no creo que malinterpretes tú ni Chino Nation es yo no estoy yo no estoy en desacuerdo que tú agarres el lunch. Te juro que a mí hasta se me antoja cuando te lo comes diariamente, pero nomás no quiero que digas que porque lo ocupas. Si pues sí lo ocupo, no, no lo país, no. o sea, que agarres hasta yo quiero, pero no es porque lo ocupas. Ahora, tú, Chinel, y te lo te, y como dije, dijera y te digo la verdad. Te digo la neta. El día que la güera no se levantó por lunch a ir a los chiquis por lunch, te enojati. Sí, andaba enojado. Sí, el Ojaste, Todo sino. el programa. Todo el programa anduviste y mulo. Pues no y ahorita no me llegó mi bolsita. <risa> Correcto. No, no, yo no. Viejo, yo no la yo. neta. ¿Eh? el desayuno, señor? En la casa yo ya hice el budget y todo, y no está contemplado el desayuno porque se va. <risa> por ¿Qué mendigo canalla eres? No puedo creerlo. Regresamos con el señor Agapito Padilla en los deportitos. Te, tito, ponme a Tito en el teléfono. Agapo. Compañero, compañero mío, estoy viendo el chino del presupuesto, el chino, compañero, lo mejor que ha dicho el chino, la verdad, pero en fin. Está rebueno el noche, ya No. Vieras qué buen lonche le bien. mandan tú, le mandan hasta... Pero hasta es casa. más maña que necesidad, estoy Oye, de acuerdo instinto, con eso. Eh, te quiero pedir una ¿Sí? disculpa porque últimamente ¿Sí? no está en tu segmento deportivo porque lo que pasa es que tengo un problema va? con mi computadora y más o menos como a esta hora se me acaba uh -huh. la pila porque pues, mi computadora no está perrona entonces cuando tengo que conectarla un ratito más y durante tu segmento para que no me lo vas a tomar a personal, hijo. Sí. No, don Cheto, ¿cuándo? Por ejemplo, cuánto, tengo seis por de batería. Tengo seis de batería. Ahora sí está bien. Ah, bien, Ahí está, pues. Ya regresamos de eso con los deportes, todo lo que eh, directivos de la MDS dicen el por qué ya es eh, la nueva isla Uh, soñada para los futbolistas aquí en Estados Unidos también compañero, el mejor chiste Sa Sharapova, tenista, da su número personal para comunicarse con sus este fans y bueno, le tengo Gracias. como que de la liguilla tendríamos clásico de clásicos, si es que sí se hace la liguilla únicamente los ocho primeros, todo esto en los le tengo una solución en los ¿Qué? dos siguientes deportes, segmentos que son deportes y espectáculos, usted Ajá. no necesita su computadora. Vaya y déjela cargando y regreses al micrófono. Gracias. Oh. No, porque la computadora oh. está conectada al micrófono, Menzu. Ah, ah. No. Yo ah, ah, ah, me voy a prestar una extensión mejor uh, Dígale, dígale, chicha estúpida Dígale, dígale No, no lo voy a decir Dígale, dígaselo, dígaselo No quiere poner de mal humor ¿Cómo andas de papel del baño ahí? Ando muy bien, señor, ¿usted? Eh, si te llega a faltar No, no, no, no me llega a faltar limpias con no. el papel de estúpida que acabas de hacer ahorita No, no, no hice papel de estúpida Nomás le digo, ¿eh? No. Estamos de regreso en Don Cheto al Aire, y como Tito, a Don Cheto le valió tu segmento, se fue a preparar un café, pero aquí, aquí te presentamos, porque sí, aunque usted no le crea hay deportes con padilla. Tito Padilla muy buenos días de las tardes de las noches, donde quiera que se encuentre exactamente, hay deportes si sí, sí, hay deportes, directivo de la MLS Alfonso Morodero bueno pues dice dice él el por qué no únicamente mexicanos, ¿eh? ya acordémonos se han llegado eh, bastantes mexicanos que bruta vendían aquí desde Javier Hernández Rodolfo Pizarro, Alan Pulido Osvaldo Lanilla, estaba por aquí este, Vela también yo yo Leonardo Santos Bueno, expliquen por qué, por qué la MLS está eh, siendo ya la nueva isla de donde quieren llegar bastantes uh, jugadores de fútbol alrededor del mundo. Bueno, pues él lo explica bien, dice, "Buena calidad de vida, este buena infraestructura, a uh, una una liga a la alta, o sea, a la alta en pocas palabras no únicamente en lo económico, sino también en lo deportivo. También es una liga que se transmite en más de 190 países. Ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo que se mira más La MLS en Europa que la Liga MX. Digo, aunque nos dé coraje o les dé coraje a los directivos, no han hecho su trabajo en México, no quieren gastar, les importa más el dinero y acaparar este en dinero y tenerlo ahí. Bueno, pues aquí lo está diciendo claramente, gastan, ven, van para Europa y bueno, pues en más de 190 países donde transmiten este esto también una calidad de vida muy alta y positiva. Es por eso son los puntos de los cuales dice este este Alfonso, como lo está diciendo el ejecutivo de la MLS, el por ya muchos futbolistas están sugiriendo la MLS. ¿Qué les parece? Eh? Está bien, digo, por un lado Estados Unidos se está poniendo las pilas Estados Unidos está creciendo Y México, pues como todo, haciendo concha y valiéndole pieza A nada, a nada sino de, de que ya la MLS sea la que Represente la CONCACAF en, en, el, en los próximos Mundial de Cruz, o sea, acordémonos Ya los finales han sido únicamente Entre Eh, bueno, su gran mayoría, no lo voy a poner, pero en su gran mayoría ya únicamente están quedando equipos de la MLS con equipos de la Liga MX, el más eh, reciente y el que estamos esperando, y es que si se reanuda, pues será el de Cruz Azul contra eh, el LFC, eh, un LFC que que demuestra, entre muchos, que es uno de los candidatos fuertes, ya lo demostrado, bueno, quedó a un pie de ser campeón, pero es uno de los mejores equipos el que rápidamente hizo una muy pero muy grande afición, una afición que no lo abandona, y en la Conca Champions lo demostró, y está a nada ¿eh? a nada también de pasar a la siguiente ronda mi querido Bocino Así es, señor, así que Pues que se pongan las pilas, como tú lo dijiste Yo prefiero ver un partido a veces eh, Del LAFC, del Galaxy Tan interesantes, entonces Ahí donde okay. tiene que poner las pilas el, el Oye, Tito, mexicano. yo, quiero, yo Me... quiero preguntarte ¿Tú crees que próximamente, no sé Estamos hablando de mayo, junio eh, Las liguillas No nada más en, en Europa Sino también en México, en Estados Unidos ¿Podrían regresar quizá a tener partidos Sin público como lo hicieron en las últimas semanas antes de tomar la decisión Mira, la, la, la, la organización mundial de la salud le dio a conocer a fifa que no que le recomienda que no regrese nada nada absolutamente nada aunque sea sin público hasta que no tengan vacunados o sea, que tengan vacunas para todos los públicoas Costa que tú y yo y todos sabemos que muchos dicen que serán 18 meses para poder tener una vacuna. Aparte de eso, ya también salió Donald Trump a decir que habló con todos, o sea, NBA, NFL, al hockey, béisbol, o sea, absolutamente todos para decir que posiblemente va a si regresa. Aquí en Estados Unidos sería hasta fines de verano, o sea, casi casi cuando empiece la NFL. Imagínate nada más, ¿eh? En otoño. Es que sería lógico ponerlos a jugar O sea, el jugar es ponerlos a entrenar Y es estar conviviendo entre ellos Con otra gente, un partido es contra otros más o sea, no, eso puede ¿Y ser Y tú no sabes picadera, dónde estuvieron ¿no? los demás exactamente, Chino tiene toda la razón, ¿no? Y ahora también toda esa economía, si no vas a meter gente a los estadios No creo que después quién sabe Igual Mira, no tocas, to, tocas el tema de la economía Chino, a, acaban de dar a conocer este Una empresa que se dedica A todo esto eh, Dice que la NBA Ha perdido únicamente, escúchame más Mucho más. en marzo, abril y mayo únicamente en estos días por haber cerrado casi mil millones de dólares, únicamente en lo que es, en lo que son los de, la publicidad ¿eh? aparte de todo lo que encierra pero únicamente en publicidad, ha perdido más de 800 millones, casi llegando a mil millones de dólares, la NBA, ¿qué les parece? Eh? es una lana Ay, lo que es, un Aiden. es un, un líder es un fin de semana de loquerón Sí, sí, sí, sí. Más, más o menos o, ya, ya, ya para terminar hay un chiste con el que se rió la judicia, ojalá que se ríe bueno, pues María Serapova ex temista, ex campeona de los mejores bueno, pues ya conocer en sus redes sociales, su número ¿eh? su número personal, les digo aquí está mi número, para todos aquellos que no tienen con quién hablar, con que no tienen con quién desahogarse, aquí estoy hazme una pregunta, dime cómo estás y te contestaré, dio su número personal en sus redes sociales, ¿qué le parece este detalle de María Serapova? Mira, Xerapova? yo nada más quiero comentar algo Tito y no me lo vayas a tomar a mal ni me lo va a tomar mal la gente hay muchos influencer y muchos artistas que ya están haciendo el rollo de te voy a dar mi número para que me escribas La mayoría de esos teléfonos son teléfonos de compañías que están queriendo agarrar, obviamente, la información de la gente que les escribe. no o sea, ahora sí que Pretendiendo de que están preocupados por ellos, pero para saber su nombre, su sexo, su estatus socioeconómico y eso servir como base de datos para después quererles vender algo. Nomás lo voy a dejar ahí. Yo no creo, la verdad, que su número con el que le contesta a su mamá a sus hijos y a su esposo lo haya dado en redes sociales para que todo el mundo le escribiera porque además si nosotros Dios. tenemos WhatsApp y le decimos a la gente no llame y cada dos segundos llama si un artista da un teléfono no va a faltar el que le marque por teléfono ah, no, claro, claro, claro está estoy de acuerdo contigo, pienso yo también que va a ser otro número de teléfono el cual a lo mejor sí conteste ella Pero bueno, esto esto uh, lo, lo, lo primero lo da a conocer Milenio Universal y lo, y lo lo dan a conocer como que lo corroboraron ellos. O sea, yo pienso que son dos fuentes muy, pero muy respetables. No, yo esto, te ¿no? estoy diciendo que no. La, la verdad es que sí creo que lo está haciendo y sí creo que muchos famosos lo están haciendo. Pero lo que estoy diciendo es que estos números son básicamente para obtener la información para de la no, gente. Tienes toda la... claro. Estoy completamente... No, lógico, no va a dar el que... El que le manda a su abuelita, a su hermano, o sea, al, al esposo... Claro, lógico. Así que ahí está. Señoras y señores, es todo lo deportes. Síganme, miremos. Ya les quito Padilla, 7-4. Todo lo que es espacio Padilla Deportes. En Facebook y también en Twitter. Bastante información deportiva. Compártelo. Me puede sentar que le den like las páginas. Yo me voy. Me borrame todo. Me, ¿No me desapareció. Quien diga, fuga, deporte... ¡Quito Padilla! ¡Quito sí, Padilla! O, ¡Oiga! Sí, señor, eh. Oiga, señor Padilla... Yes. dígame, dígame. ¿Cómo cómo manda usted el coronavirus? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están mis mis chulas? ¿Cómo están todos? ¿Sabe de que sabe de que ya la dueña de mis quincenas, de mis pincelas la tenían ya por las casi tres semanas sin trabajar, eh, la, la, la, las princesas pues Noel vale o y la otra ahí está haciendo ejercicio a los tarugo ahí porque pues no, no es otra cosa más que la más pequeña Junior Ahí estamos encerrados, goncho, a en trabajar con mi, con la ciclaría del medio, ya a volver ahí pero tratando tratando de tener ahí. Ya parece mi casa como en casa en China porque afuera se quedan todos los zapatos esparciados con cloro y jabón y desinfectante y afuera todos los zapatos. ¿Qué le parece, goncho? Así de, lo... oye, sí tú sí, estás tomando tus precauciones. Ándale, pues, hijo, ahí estamos en contacto ah. mañana. Pásala bonito. Ándale, es un placer, un gusto de morraca. Ya nos vemos. Nos vemos mañana, nos vemos regresamos contigo ahí? al regresar don Cheto a punto de ser dada de alta de COVID Camila Sodi, porque hubo reencuentro con Belinda y Maluma, él se confiesa y el mundo necesitaba un respiro quédense en casa, dice Alejandro Fernández desde su mansión con vista al mar y el ciudadano de a pie se lo acaba, le cuento de esto al regresar man mereces, man. la neta, más merece y vale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 pelos de estropajo. Pues bien, hijo, bien, aquí escuchando. Uh, ¿Cómo se Esperando a... los espectáculos. Ay, gracias, Uy. señor. Igual, igual que millones de personas, muchas gracias. Tras, a... tú. ¿Ya acabaste? Ya, eh? ¿Ya acabaste? Tú cállate el perro, chico, Uy, y vamos a empezar es, los espectáculos. Ey, ey, ey ay, señor, amiga. Señor, señor. Olvido que se peleen así, porque hace rato que le estamos echando la carrilla de de de Chiguelfer al aire, bien que estabas encarrillado con él. señor. Señor. Yo lo único que hago con este señor es defenderme, nada más. Bebé, pero, pero ya andabas muy sen, acuérdate. Por eso, entonces, ah, rato que, que no me cuque, porque sale la perra de la del cancel. Cuando estábamos tirándole carrilla de Guelferero, tú eras la primera especetera, ahora aguanta mana. Justo pues ya si acabaste, da tu red, échandele. Cállate el perro así que voy sí, a enseñar perros con señor. los espectáculos. Señor. Quiero comenzar con Camila Sodi, y es que la sobrina de Talía... Parece Fabián Lavalle, así peleaba Fabián Lavalle, ¿eh? Tomás digo, ¿quieres ser Fabián Lavalle? Sigue así. Ay, señor, así por favor. Perro. Mire, Fabián Lavalle podría haber tenido mi temperamento, pero también tenía la lengua del chino que no se le entendía nada, entonces por eso son cosas distintas. <risa> Vamos <risa> ahora con Camila Sodi. Y es que resulta ser que la sobrina de Talía, Don Cheto, esa eh, actriz que estuvo casada con Diego Luna, pues usted sabe que dio positivo en COVID igual que su hija Fiona Yo la y... amo a Camila Sodi, yo la amo ¿Te gusta Camila Sodi? Uf. Bueno, resulta ser que Camila Sodi dice que ya está a punto de estar dada de alta de COVID-19, hay que decirlo también Don Cheto, hay muchos casos de gente que la enfermedad le ha pasado sin pena ni gloria que no ha llegado a una situación grave que ni siquiera han tenido que ir al hospital, que realmente los síntomas durante toda su ahora sí que su enfermedad han sido mínimos y afortunadamente ya están dados de alta. Camila, soy una de ellas y esto fue lo que dijo en sus redes sociales. Escuchemos. Quiero compartir unas buenas noticias que nos dio la infectóloga. Nos da de alta el martes. Nos volvemos inmunes, eh, lo cual significa que podemos volver a abrazar a nuestros seres queridos. Mis hijos pueden abrazar a su papá. Yo puedo visitar a mi mamá. Claro que tenemos que tener mucho cuidado, lavarnos las manos muy, muy, muy bien, cambiarnos la ropa. Y ser muy conscientes, pero también ahora puedo ser de servicio para la gente, que eso me interesa mucho. Eh, ir a visitar a la gente que está enferma, llevar medicamentos, a los abuelos de mis amigos, a, a, a mi gente, a los papás de mis amigos, a, eventualmente también a la, a la gente que necesite ayuda y, y eso me pone muy contenta. Don Cheto, y es que justamente aún no se sabe mucho acerca de este virus que prácticamente tiene muy poco, pero dicen que la ventaja de los virus justamente, Don Cheto, es que podría la gente hacerse inmune después de contraerlo, lo que significaría en casos como el sarampión o la varicela o algunos de estos virus, Don Cheto, que una vez que te da, ya no te vuelve a pegar, entonces, pues, si ese es el caso, pues, ojalá que realmente como dice Camila, va a poder atender y ayudar a más gente que lo necesita. Por otro lado, durante Ay. esta pandemia la semana pasada usted sabe que que Maluma y Belinda tuvieron un reencuentro un reencuentro no sé si de recalentado pero por lo menos en las redes sociales cantaron se dijeron que se querían se preguntaron por sus respectivos padres y Maluma en una entrevista que dio este fin de semana dijo si realmente le gustaría regresar con Belinda y por qué se dio el reencuentro escuche lo que dijo Maluma baby Ella me escribió y me dijo que si estaba disponible para hacer un live. Pero yo desde hace rato no hablaba con ella, la verdad. no Hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. Me si, eh, eh, metió al Instagram, me metí, le escribí, nos conectamos. Y empezamos a hablar de un montón de cosas. Me da mucha alegría verla porque yo a ella la quiero mucho, ¿me entiendes? Le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño. No, la verdad no. Ya, ya, yo, yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo mi cabeza puesta en mi trabajo, la verdad. Quiero salir de todo esto para para volver a, a, a los escenarios, volver a hacer música. Yo creo que mi cabeza en este momento no está pendiente de eso. Estoy más más enfocado en mi, en mi carrera. Bueno, y es que Maluma empezó con Belinda, Don Cheto, cuando todavía no era una figura a nivel mundial para nada, donde Belinda era la famosa y donde prácticamente él era su llaverito. Ahorita los juegos o los roles ya se cambiaron porque Maluma... Es el hombre más seguido a nivel mundial en las redes sociales, no, sin ¿sí? importar. Sí, don Cheto, es el hombre, es el artista, es el artista más seguido, el artista cantante más seguido, sin importar el idioma. Entonces, imagínese, sí, sí, imagínese sí. que, que, que Maluma le va muy bien, le va muy bien con esos millones de seguidores que van a estar queriendo regresar con sí. Belinda, que seguramente, pues, es mucho drama, don Cheto, como la mayoría de las cantantes y de las artistas. Just drama, girls. Ay, cuánto vato no quisiera, cuánto vato no quisiera la Belinda y Maluma se ofreció. Los dos están guapísimos, pero yo creo que Maluma ya está en otro nivel y no estamos hablando de belleza porque me parece que Belinda es una de las mujeres más guapas. Más bien me refiero a que, pues, ya no quieres aguantar lo mismo de siempre. Y Belinda se ve que es una mujer caprichosa, hablándolo por lo claro. ¿En qué te avanzas? Uy, don Cheto, la verdad es que yo la conozco sé que es muy perfecta. especial, sé que es especial pero con los hombres pues es caprichosa la mayoría de los artistas don Cheto, de la gente que se dedican a la farándula quieren la atención completa pero lo mismo pasa con los hombres, quieren la atención completa y cuando tienes dos egos tan grandes en un mismo lugar, pues no caben señor algunos tienen que salir, entonces mejor agarrar una persona de a pie que no tenga el ego tan alto y que te va a tratar como una estrella pero tú no lo tienes que tratar de vuelta. Como pues yo a Belinda estrella. sí la pero trataría yo. Yo sí trataría así de bien a bien. No, pues que ahí en ese caso Belinda sería la estrella, eh. señor. Tus eh. redes. Oiga, don Cheto, eh, sí, sois ahí en mis redes sociales, sois ahí en Instagram, Twitter, denmele like. En lo Facebook, de Alejandro en Fernández. Momento, en algún momento, se lo comento porque sí, dice que se queden en casa, dice que que el mundo necesitaba este respiro, pero él lo dice desde su mansión viendo con vista al mar,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 Hora más de Don Cheto al aire, hoy lunes completamente en vivo desde nuestras casas, 6 de abril, y bueno, pues vamos a comenzar esta hora con José Isaías, como todos los lunes, con horóscopos. ¿Quieres saber lo que le va a deparar esta semana según su signo? Pues aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, José Isaías? Buenos días. Hola, muy buenos días, ser buenos días todos ahí en sus casas y a todos nuestros radioescuchas, y así es. Vamos a comenzar horóscopos ahora son especiales. Les recomiendo a cada uno un salmo, este Giselle, ya sabes que la oración y la fe ahorita claro. es muy importante. Entonces, voy a recomendar a cada signo un salmo para que ahí lo anoten y lo recen durante el día. Perfecto, bebé. Vamos a comenzar entonces con el signo de Aries. Así es, vamos con el signo de Aries. a Aries. Esta semana tu energía se ve reforzada. Tu alegría te acompañará para el resto de la semana. Solo cuidado porque podrías comenzar muchas dudas sobre tus planes o tus metas, ya que todavía no se han materializado o no se han llevado a cabo. Pero eso no te desanimes A veces las cosas toman más tiempo de lo pensado Pero el éxito viene en camino Y en estos días de cuarentena Ponte a limpiar, a desentilichar tu closet Tira, do, tira dona ropa Que ya no uses Y para ti, aries el Salmo de esta semana Es el Salmo 23 El Salmo 23 para el signo de Aries, hay que limpiar su hogar. Vamos con el signo de Tauro. Así es, para todos los Tauros que nos escuchan esta semana, debes de poner atención en tus sueños y presentimientos, porque podrías recibir importantes mensajes. Afortunadamente, amigo de Tauro, cuentas con una protección especial que te va a acompañar toda la semana, y así es que pon manos a la obra y aprovecha estos días para hacer arreglos a tu casa, mi querido Tauro, y tu salmo es el salmo 13 El salmo 13 va, y esto, oye, José Isaias, antes que nada, ahorita que mencionas los salmos, ¿Cuándo lo rezamos o, o hay alguno sí. en particular? O no, mira, es? no hay hora, no hay hora, acuérdate que ahorita casi todos nos estamos poniendo en oración, nos estamos poniendo a rezar, entonces, entre sus oraciones, entre sus peticiones, hay que rezar este salmo y los va a tranquilizar, les va a traer paz, así es que eh, se los recomiendo, si Géminis. Va, vamos con géminis Así es, para todos los geminianos, semana que podrían surgir tensiones familiares, ya que todos día estamos ahí juntos, que se van a superar y que van a servir para aclarar situaciones previas. Recuerda que es importante aclarar las cosas, pero debes de medir las, las palabras como las dices, ¿para qué? Para que no, ofenda, no ofendas a nadie. Y estos días de encierro, ponte a limpiar esos lugares donde tienes muchos papeles, muchos pagos que ya no utilizas, todo eso hay que poner a limpiar y deshazte de esos que ya no te sirvan. Y para ti, Geminiano, el Salmo es el Salmo 50. Almo 50 para el signo de Géminis, vámonos con cáncer. Así es, para todos los cancerianos, es posible que esta semana te sientas culpable de algo que pasó días anteriores, pero hoy es la situación, hoy parece la situación muy distinta, todo se va a aclarar, date un respiro y no te sientas culpable, cierra círculos, no sigas anclado en las cosas que sucedieron anteriormente, y mejor piensa en las nuevas cosas que que te vienen y las alegrías y la buena suerte que vienen en los próximos días. Y bueno, Bueno, también te recomendamos organizar cajones, organiza tu closet de tuyo y de tu familia y también cáncer para ti es el Salmo 68. Salmo 68, vamos con Leo. Así es para todos mis Leos, aunque tu situación sea frustrante, no hay mucho que puedas hacer, así es que planea algo diferente. Tienes que deslindar responsabilidades, aunque seas tú el pilar principal de tu casa o de tu familia. Lo que necesitas es deshacerte un poquito más de todas las cosas que traes en tu espalda que no te corresponden. O sea, problemas, preocupaciones. Y bueno, te recomiendo, Leo, que esta semana haz ejercicio, medita y para ti el Salmo es el Salmo 72. Ay, algo que nos hace falta a todos meditar y hacer ejercicio, no nomás a amigo. ¡Correcto! <risa> Vamos con el signo de Virgo. Así es todos mis Virgo, mi querido Virgo, semana donde recibirás noticias agradables en tu área laboral. Te, por ahí te van a recompensar y te van a recomendar los astros que no debes de darle importancia a las cosas que te hacen enojar, a las cosas que te hacen estresar, así es que o también a ciertas personas que te traen esa energía. Entonces, tú dejas tú tienes que seguir brillando, si a alguien le importa su brillo, que se retiren de contigo. Eh, semana de unión familiar, disfruta ya que hay pocas veces que tienes la oportunidad de estarla disfrutando más cada día, así es que Virgo a disfrutar a la familia y tu salmo es el salmo 84. Disfrute la familia Virgo, valórela, vamos con Libra. Así es, para todo mi librano, semana que la luz brillará al máximo en los próximos días, te admirarán por tu forma de ser, ya que eres original, eres único y aprovecha esta luz para el resto de la semana. Eh, todos los días de encierro librano ponte a cocinar, conciente a la familia y para ti es el Salmo 91. Salmo 91 para Libra, vamos con Escorpión. Así es para todos escorpiones, esos mis queridos escorpiones, semana donde andarás muy analítico, esto te favorecerá para tomar decisiones muy importantes, recuerda que el pensar dos veces las cosas ayuda a tomar una buena decisión y una correcta decisión, y también es semana de nuevos retos y nuevos triunfos, no lo dudes mi querido escorpión, y tu salmo es el 96 y Salmo 96 para Escorpión, vamos con Sagitario. Así es patrón de Sagitario, semana donde no sabrás por dónde comenzar porque tienes muchos planes, muchos proyectos, inconcluso, empiezan, va, empiezas varias cosas, pero nunca las terminas, así es que esta semana es muy buena y te da una oportunidad los astros para que te ponga las pilas y empieces a darle fin a esas cosas inconclusas y tu salmo para ti, Sagitariano, es el Salmo 109. Yes, ¿Y así como dice José Isaías? ¿Mandé, Don Cheto? O, ¿Cómo dice el Salmo 109 o cómo lo encontramos? Eh, don Cheto, todos, bueno, eh, la mayoría somos católicos, cristianos, váyanse a la Biblia y acuérdense que son los salmos, este así, búsquelo como los salmos, y ahí vienen enumerados, entonces el salmo que les estoy dando es el salmo que tienen que rezar, eh, son varios, unos son para atraer la comida, otros son como el, el, el salmo 23, el salmo eh, de 12 es para condiciones físicas de la salud, el salmo... Este 91 para energías negativas Y así cada uno, o sea, no es nada no, Don Cheto sí. de brujería de hechicería Esto es parte de la sí, revisión católica De hecho, ya lo busqué en el Google Y sí sale aquí el Salmo 109 Y todos los Salmos Entonces nomás que pongan así. el Salmo en Google y le va a salir okay. Así es, Don ¿Con Cheto seguimos? Con Capricornio, señor capricornio Así todos mis Capricornianos Semana donde estarás muy sensible y emocional Los próximos días Y debes de tener en cuenta que algunos proyectos No pueden darse como tú esperas Y esto podría causarte desilusión o frustración Así es que eh, Capricorniano, no te tome las cosas tan a pecho cuando las cosas no salen como tú quieres O los planes o las metas, ya que esto va a ir mejorando Y para ti Capricorniano, tu salmo es el salmo 12 12 para Capricornio Acuario Acuarianos, amigos de Acuario, debes de tener cuidado esta semana en no ser hipocondriaco. ¿Qué quiere decir esto? Que te inventes enfermedades o que sientas síntomas que no existen. Mejor debes de distraer tu mente, manténla ocupada, ya que de esta manera no tendrás tiempo de inventar esas enfermedades que no existen, Acuario. Y para ti es el Salmo 141. Salmo 141 para Acuario, finalizamos con el signo de Piscis. Así es, cerramos las recomendaciones eh, astrológicas con el signo de Piscis, amigo de Piscis, semana donde andarás muy sentimental. Es tiempo de demostrar tu cariño a personas que aprecias, ya que últimamente pues te ha costado trabajo o estás harto de estar tanto en tu casa, pero lo que te recomiendo es que que manifiestes lo mucho que los quieres y que los aprecias y ojo, que se podrían presentar momentos de nostalgia y depresión y para ti es el salmo 96. Ah, a ver, salmo chinos, salmo 96. 96 El mismo a ver. que el mío, chino, si quieres lo regresamos juntos a la no, misma no, no, no, no, no, estaría ah, ah, bien Estoy a gusto 96. en mi casa No estás a gusto, no estás oyendo Que te dice tu signo, que no estás a gusto, bojón No, estoy a gusto aquí en mi casa No gusto. estás a gusto El horóscopo dice que no estás a gusto Salte <risa> Salmo 96, chino, te va, mira Este eh, al... Sí, Salmo 96, cantada, cantada Jehová, canción nueva, cantada Jehová toda la tierra, cantada Jehová, bendecí su nombre y ese es su Salmo. Los, creo que nomás en Google y Salmo 96. Sí, Salmo 96. Te yo Ay, tengo la Biblia en la casa, ¿tú no tienes en la Biblia casa? Eh, en la, en la casa Don la Cheto, vida? todos debemos de tener una Biblia en nuestra casa. No, claro, eh, obviamente, todos tenemos, yo creo una, que sea no. de, la, de la primera... Puta ¿No tienes una? Cito su primera comunión ¿qué? No han hecho primera comunión, Don Cheto, por favor <risa> Porque luego, Don Cheto, don se confunden Se ah, confunden porque hay por... hay Biblias de testigos de Jehová Hay Biblias cristianas y hay Biblias católicas Entonces, uh -huh. si vamos a poner Salmo 23, hay que poner Biblia católica Porque si no, la que reza ahorita es de los jebatanos Entonces, hay que oh, tener ¿sí? un poquito cuidado cuando sí. pongamos Pero, sí, ¿por Cheto? qué? ¿Por qué? Si las palabras, eh, si es el mismo Dios ¿Por Porque Don Cheto el humano las cambió Ah, ok <risa> Entonces la original es cantada al señor Ajá, sí, al señor o a Dios Ajá, cuando mencionamos sí, no mucho más, a Jehová más, van a dar la vida no más, de los sí. Jehovatanos eh. Que, ningún, que ninguna Dios, religión no me... es mala Quiero Entonces, aclarar, no hay ninguna religión es mala pero pues tenemos que apegarnos con la religión que creemos que tenemos fe y que crecimos, ¿no? Pero claro. Dios es Dios, pues, hombre. Bueno, pero no se enojen. No, estoy enojado, nomás digo. <risa> Es como yo, me llamo Aniceto aquí en China, ¿no? Eh. Sí. Eh. Bueno, no me hagan caso a mí, yo qué sé. José no, Isaias, sus redes su red sociales, ¿cuáles son? Sí, sí, don Cheto, José Isaias es esoterista, Facebook, Instagram y YouTube, que tengan un excelente inicio de semana y que Dios me los bendiga a todos. Igualmente. Igualmente. No sé si de... Le mandamos una tormenta de bendiciones. Pues y si mucho no se me enfade y este, y va a seguir a... me pregunta la gente si va a seguir haciendo lives. Sí, don Cheto, todavía vamos a hacer live, hemos tenido buena respuesta y pues como siempre, ¿no? Lo que el público pida, eso le damos. Lo no, que el público pide, eso le damos. Sí. <risa> Así no es, no es no se don se Cheto. Días. Un abrazo. Una bendiciones. Abrazo. Eh, y ¡Besos, familia, bebé! Amigo, gran amigo José Isaías con los horóscopos Lo que nos depara la semana Según nuestro cisno ¡Oiga, familia! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Veintisiete minutos después de la hora En este lunes lluvioso y lluvioso Saludos a de la acostro que ahorita está nomás Con el ojo pelado, pensando en el futuro Así como, joder, la Y obedera todavía pa' acabar de fregando ¡Oiga! Oiga. Dentro de lo que se hizo ahí viralón y que dio mucho de qué hablar al fin de semana, fue Lady Jabonzotti. ¿Qué tal de Lady Jabonzotti? Pues la señora Lady Jabonzotti dijo que Jabonzotti para pa bañar perros. Oh, ¿Cómo? <risa> eh, no estoy seguro dónde fue esto, a ver si alguien me puede corroborar dónde fue, eh, si en qué país fue, eh, creo que fue uh... ¿No fue Honduras? No, ¿verdad? Eh, no sé si fue Honduras, Centroamérica, Sudamérica, no sé. Ojalá no haya ha sido en Honduras, eh, ojalá no haya sido en Honduras. Es hondureña. Es, es un... hondureña. ¿Cómo no? no me... Sí. Ya van dos, homie, ya van dos. Lady Frijoles y Lady Jabón Soti, ¿Vale? <risa> Son <del> mismo lugar. <risa> oiga, este, lo malo es de que. Pues, al parecer, nosotros comemos como comida de puercos y los y los bañamos con jabón para perro. Sí, oiga. Al, al parecer, que... ¿Verdad? Al parecer. Yo todavía uso el jabón sote, yo de hecho con eso lavo mis brochas para el maquillaje está bien perro el sote Es que hay neutrales y jabones, bueno, porque es un jabón neutral La neta Usted sabe Ay. que después de esta situación eh, el mismo productor de jabón sote empezó a servir al hecho de todas las funciones o, o cosas maravillosas que tenía el sote justamente para decir no solamente desinfecta y lava la ropa sino también limpia el acné sino también te ayuda para desinfectar, te ayuda para no sé cuántas cosas justamente hablando de la droga <risa> Mira, según esto ahí el, el jabón Soti Ayuda a, a fíjate, Les voy a decir todo lo que ayuda El, el, el, el, el, el jabón Soti a ver. Ayuda a quitar manchas De ropa blanca Cambiar este, Combatir el acné Tapar, eh, limpiar Las plantas, ¿Cómo limpiar las plantas? Eliminar olores de cajones O sea, nomás lo dejas allí eh, Abierto y te quita el olor del cajón Bañar a tu mascota Eliminar el mojo El mojo, pues el mojo La grasa del cabello Chino, aquí tú ni viris, Pues tú qué güey <risa> ah, no, no, A lo a mejor, mejor es lo que cabello. necesito A lo mejor este eh, eh, eh, Limpiar tu carro O sea, también para limpiar tu carro El jabonzote O sea, pues con una toalla Ah la, la como te fueras estropejear, pues, limpiar el carro, este, y ya que quita las locas, las manchas difíciles de los cristales, carrocería, y ayuda a eliminar los malos olores del carro. El eliminar la cochambre y también elimina cochambre. Oye, yo me voy a poner en el pescuezo, pero ya a ver si <risa> <que> me quita. <risa> vale. Ay, dochito, pero está medio raro, ¿no? Que tenga todos esos multiusos. Se me hace no, que, sí, que no, para no, la. No, no está raro, está penita. chido. Pero Lady frijo, Lady este, dice que es para bañar perro. Lo que pasa yo es que toda le... la vida me bañé con jabón, yo me echaba Five Four, hijo. Eso, mi, <ríe> mi papá se, se bañaba hasta el día de su muerte, Don Chito se bañó con jabón, Zot so, era su jabón favorito para bañarse. Pero le quiero comentar que ese señor sí, estaba sí. se estaba quejando porque le dieron una bolsa de despensa, despensa con de varios de productos vez. que supuestamente esa despensa le duraba para 15 días. Venía un kilo de masa para hacer masa seca o tortillas o cualquier cosa que sirviera para hacer con masa. Venía. Fideos, venía jabón, venía un, dos dos jabón y muchas cosas y la señora se estaba quejando y diciendo, esto no nos alcanza para quince días así, o sea, el ella pueblo, está el pueblo es que está sufriendo él no sufre porque tiene comida en su casa él tiene sufrido de chelos y uno comiendo mierda ah, bueno, ah. bueno ahora yo la despensa la vi la vi muy decente ¿eh? yo también, ¿eh? yo ah, también creo que no para 15 días pero la despensa estaba decentona no, mira, 3, 4 días Don Chito, con que ya le esté ah, dando exacto. la gente a algo, imagínese. Cual, yo, yo le apuesto, Don Cheto, que abunda gente allá afuera, que en este momento la aceptaría esa despensa en cualquier momento. La, ¿sí no es que nunca, nunca estamos contentos, señor, o sea, no. fue una pequeña despensa, por muy mala que sea, es gratis, que nadie te da, y ni así la acepta, o sea, de todos modos le cuesta un per Ahora. Lady Jabonzotti, lo que puso aquí Al igual que Lady Frijoles Pues vale, que Fue muy delicada, pues, qué, okay, pues Hombre <risa> Quería dobo, okay, qué güey es Oiga, pero Quería ¿Cuál doble. fue esa excusa? ¿Dijo algo no ha Declarado? Pues que, no, mira, lo que yo sí Estoy muy de acuerdo con ella es que esa despensa no era Para 15 días uh -huh. Esa sí. despensa era para unos cuatro días Ahí, muy más o menos Cuatro uh -huh. días Cuatro días y probablemente y tres. Pero ¿Sabe que día, ¿sabe tres ¿sabe qué, señor? Dígame, si se mira. le están dando por persona, si cuatro personas viven en una casa y llegan con cuatro despensas, pues igual sí puede aguantar por lo menos para una semana, yo creo. Uh -huh. okay, Pero si te, si te dan una despensa para toda tu familia, pues ofendí. son dos perros días, te lo acabas. Yo, yo, yo me ofendí con Lady Frijoles y me ofendí con Lady <ríe> Jabozote, ¿vale? <ríe> <ríe> es que digo que los frijoles sean puercos y que el jabozote va para bañar perros y yo me ofendí Sí. Sí, <risa> yo toda la vida me he con jabón <risa> Oigan, Ayeto, pero los memes es tan genial que le han hecho a la, a la Lady Sotena. No, a los mire. mexicanos, para eso nos pintamos solos. Un perro que tenía muchas barras de jabonzote así como la riqueza. <risa> sí, la, la riqueza <risa> <risa> lady Jabón Sotena. <risa> y mucha gente diciendo, bueno, pues, este, eh, eh, el jabón... Eh... Eh, Jabonsoti, los usos y los memes que salieron con esto de, de Lady Jabonsoti eh, no se hicieron esperar, ¿verdad? Claro. Y pues la verdad yo sigo bañando, el yo sí baño el perro con el Jabonsoti. El perro cuerpazo que tengo, Lady. <risa> <baby>. ¡Ja, <risa> ¡Ay, señor! ¡No manches! <risa> ¿Ya, ya vio el, el iPhone sote? No, Dice, ah, perro, traes iPhone sote, que es como una carcasa, pero en lugar de carcasa, pues es un jabón sote, mire. Acaba de subir el chino. Oye, gente, que me dieron ganas de bañarme con jabón sote, ¿ahora? eh ¿No se ha bañado o qué? Con jabosito últimamente y no, pues es que yo estoy usando pues el el de Carmela, uno muy uno muy perfumado que usa ella. Un este, ¿cómo se Ay, llama? Esen, es es ¿sí no sé cómo, Esen, ese que me llamó. Ay, no sé, Un para bañarse, un suave, un suave. A ver, ¿usted sí se lava con el de la Carmela? Sí, pues un jabón champucito, está más suave. Ah, usted no, salgo, goliendo oliendo a, a, a jardín, jardín florido, hijo de la bien bonito eh. razón las mujeres siempre huelen bonito. Salgo oliendo así como un con un jardín floreado bonito y yo así, te digamos bañar con jabón jaboncito porque hay que bañar este perro cuerpazo que digo yo. Aunque regresamos, muchachos. Vamos a regresar con Gonzalo. Don Cheto, si tiene alguna pregunta en casos criminales, es momento de marcar. Yo les invito a que me mande un mensaje directo a, a Don Cheto Alayri en el Instagram con su pregunta para Gonzalo, casos criminales, y, este, y obviamente y se le hago a nuestro amigo Uchalo, que va a estar por teléfono contestando eh, eh, su pregunta. Quiero nomás cerrar el, el tema del jabónzote con algo ya serio. Ahorita sí. los perros lo tratan mejor que la gente uh -huh. O sea que en Estados Unidos ¿Cuándo, güey, vas a bañar un perro con jabonzote? ¡No, ¡Hombre! Mejor se bañan con jabonzote uno Que los perros aquí La neta, don Chet ¿Sabía sí. usted que se vende más comida para perros que para bebés en Estados Unidos? Ay, no es cierto Sí ahorita ¿A poco sí? Sí, señorita, señorita. No me aquí a los perros, los ande, trae que caiga, caiga. Ay, sí, es que son lo máximo los perros. Ca cae a boca con esto el jabonzote. Es que mucha Reg gente ya tiene perrijos. Ey. Regresamos, ¿tú bañas a la perra? ¿Cómo se llama tu perra? ahí? la la la ¿Tú bañas a Lala con jabón No señor, yo le tengo un jabón de avena orgánico Ay, especial no. para perros que no daña la pupila del ojo Ay, ¡Qué no, bueno! No, no, no. ¡Ay guárdalo! Para que se venga feo la crisis, te lo tragas hijo de madre <risa> te lo tragas con tantas propiedades que tiene <risa> Le doy la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo de la Liga Defensora que está con nosotros esta mañana ¿Cómo estamos Chalo? ¡Hola! Muy, muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí otra vez, ayudando a la comunidad. Siempre lo que hacemos todos los días es ayudar a la comunidad en cualquier caso criminal. Oiga, señores, pues queremos invitar a la gente a que si tiene usted una pregunta de casos criminales, nuestro amigo Gonzalo le va a hacer la pregunta con mucho cariño. La respuesta. Este, la respuesta. Digo, la, la respuesta. ¿Cuál pregunta? ¿Verdad? La respuesta. También estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Allí le puedes hacer las preguntas a, nuestra, a nuestro amigo Gonzalo de la Liga Defensora. Muchas gracias a la Liga Defensora quien nos lo empresta. este Dice por acá, quiero Don Cheto hacer una pregunta Gonzalo cuando llegue. Pues ya llegó. Nos lo hace nuestro amigo Alejandro de Ontario. Soy Alejandro de Ontario y quiero preguntarle. Yo tenía cortes ya 15 quince, hora que está cerrado ¿Qué hago? ¿Qué procede? Pregunta Alejandro de Ontario, Gonzalo. ¿Qué? No. La cosa es que las hay ciertos casos que se que se oyeron, entiendes? Y es por eso que tienes que estar seguro que cuando dice que la corte está cerrada que su caso no está no está en la corte ese día. So, um, ahorita más que nada es cuando debes tener a alguien a tu lado para estar checando tus casos, porque se están oyendo ciertos casos, pero solo está yendo a la corte. Es más, tenemos corte el día de hoy nosotros en muchos diferentes cortes. So, eso sí que sí están abiertos, tenemos que tener mucho cuidado porque lo que pasa Si hoy en tu caso y no estás ahí, le van a poner un orden de arresto. Y uno orden de arresto, cualquier oficial que lo encuentre lo va a poder arrestar. No invierte, okay. está fuerte no, está Claro Oiga Cheto, también para preguntas Si prefieren llamar y hacérselas directamente A Gonzalo, pueden marcar al 818 520 1055 Ok, ahí está Para nuestro amigo Gonzalo, que le haga sus preguntas Gonzalo de la Liga Defensora Dice por acá, este Don Cheto, ¿cómo está? Pregúntele a Gonzalo ¿Qué pasa con la licencia de alguien Si lo arrestan por un DUI? Ok, y, y mira, es una pregunta muy importante porque este fin de semana tuvimos muchas personas que los llamaron por uh -huh. EUI, so, yo sé que estamos en cuarentena, pero la gente todavía está saliendo y cometiendo estos errores, pero lo que valiente. pasa es que van, van a querer van a querer suspender su licencia. En los momentos que lo abracen por un DUI, tienen que hablar al DMV directo para que no lo van a suspender su licencia. Y nosotros, en muchos casos, lo podemos hacer para nuestros clientes. Si no se, no, no suspendan la habilidad okay. de, de la licencia. Entonces, es muy importante que, que cuando hagan un DUI, inmediatamente ganan ayuda para evitar esos suspensiones. Ok, a oh, ver Gonzalo, entonces buena, adelante, Yo tengo una bien buena que ver, por esta. Bueno, igual, dos cosas Gonzalo Por ejemplo, tú dices que tienes que hablar al DMV Para que no la suspendan Pero en caso de que ah. ya la suspendieron ¿Todavía se puede hacer algo o al momento que la suspenden ya valió? No, no ya que suspendió la licencia Ya ya no hay, tienes que seguir Las, las reglas del DMV ¿okay? Y ahora la cosa muy importante si lo, si lo paran otra vez Con licencia suspendida Y suspendida por un DUI esos automáticamente 10 días en la cárcel, 10 días o so, por favor, usted por DUI. no maneje. No maneje, no. ok, esta está bien buena, Charlo lo dice Don Cheto, ¿cómo está? No diga mi nombre. Mire, hace casi un año yo tuve un caso de violencia doméstica con mi esposa. Yo le yo le pegué una guantada en el hombro. Eh, ella le llamó a la policía y me dieron una, una restricción y unos programas, bueno, así dice aquí, ¿okay? estoy leyéndola tal como me la mandaron eh Una restricción y unos programas De ella y mis hijos Ok, yo creo que es al revés Unos programas y una restricción de ella y de sus hijos Entonces yo me fui a vivir a otro lado Yo soy chef, trabajo en un restaurante Pero ahorita no me ocupan Entonces ahorita yo no puedo pagar mi renta Del, del, del lugar donde me estoy quedando Y le platiqué a mi exesposa Porque tenemos comunicación Y me dijo, vente a vivir con nosotros Mientras pasa lo de la cuarentena Pero no sé si deba ir, ¿se puede ir o no? ¿No, verdad, Charlo? Wow, wow, está dura esa, porque es una decisión bien grande que tiene que hacer, pero la cosa es, si le dieron una restricción, la única forma que se puede quitar esa restricción es con el juez. Una persona solamente no puede cambiar la, lo que ya dijo el juez, lo que debe de hacer es esperar, porque si sí, vamos a que en estos primeros 10 días está bien con la esposa, todo, no hay ningún pleito. Y algo pasa por estar juntos todos los días, se molesta. Y ella llama a la policía y lo ven en la casa, lo van a arrestar. ¿Por qué? Porque violó la, la restricción. No le van a apostar pe que es para pe o la excusa. Lo van a querer arrestar. Oiga, Chalo, y, pero si la señora no no tira rata, ¿no se ella puede quedar ahí, no? No, no, ya no, porque el juez dio la orden y se tiene que seguir. Es más, ella le puede dar a él todo el tiempo y a ella nunca le va a pasar nada. A él le va a pasar algo si contesta el teléfono, si le manda mensaje. Que él está comunicando con ella ahorita, esto también es un delito y le pueden le pueden violar ¿Sí? porque a um, uh, su probación o la ¿Sí? la sí. Oye, pues, esto está fuerte, yo pensé que estaba fácil esto, pues yo yo ya mira, nomás yo ya le va a decir al vato, tú vete, hombre. No, doceto, no le denlo consejo. ¿Cómo le te reconcilias? No, eh, en cualquier momento te pueden, pueden molestar mucho, ¿no? Sí, no, en cualquier momento te pueden molestar y ahí donde tienes el problema tal vez ahorita está bien en una semana que ya está ahí ya se acuerdan porque se separaron entiendes y boom, va a pasar de nuevo esto dice por acá Don Cheto, no sé si esta pregunta la pueda contestar Gonzalo, pregunta a nuestro amigo Juan eh, eh, eh, el permiso para sombrar marihuana no puede ayudar allí Gonzalo no creo, ¿verdad ¿eh, Chalo? ¿Un qué? No, no lo escuché bien. A, ¿A sacar permiso para sembrar marihuana en California? Sí, hay hay, hay permisos, sí. Hay muchos permisos, hay muchas leyes nuevas. Pero tú no, tú no, tú, ahí en la Liga Defensora no ayudan a la raza a sacarse permiso. No, no, no, ayudamos cuando no lo están haciendo bien. Si están creciendo sin permisos, si están creciendo, como no debe ser de demasiadas plantas, o hay ciertas cosas así, pero que le ayudemos a sacar a licencia para eso, eso no lo hacemos. Okay, dice, oh. acá, dice nuestro amigo Josué Jiménez, eh, pregunta a Don Cheto, me dieron un ticket por no andar por no traer licencia, pero ya la saqué. Tenía que pagar 25$ dólares en la corte, pero está cerrado, ¿qué puedo hacer si debo algo a la corte y está cerrada? Es lo mismo de la primera. Mm. No, eh mira, este, este señor nada más lo que tiene que hacer es irle en internet y ahí ahí puede puede mandar el, su pago, porque eso, infracciones de la ley se puede pagar sobre es la computadora, eso es muy importante que lo haga porque si pasa el tiempo le pueden uh, porque esto va a llegar al normal otra vez. Y las cortes tienen ciertas personas que están trabajando pagos, están, están trabajando quien no va a la corte, están haciendo esos estas notas. Entonces si su día de pago es hoy, si no vamos a decir que no tienes dinero, eso es una cosa, pero habla a decir que no tienes eso para que hagan un tipo de arreglo, pero no nada más no pagues porque ahí es donde vas okay. a tener el problema, no no solamente no vayas a la corte, es cuando vas a tener tu problema. Tengo una súper sí. preguntota del tamaño del, del mundo ahorita, Gonzalo. Dice por acá okay. nuestro amigo Andrés, dice, don Cheto, ¿cómo está? Pregunta para Gonzalo. Yo tuve un DUI, evadí la policía y resistencia al arresto en el año 2005. Ahorita yo tengo un trabajo bien perrón, dice la otra palabra bien, uh -huh. perrón en construcción sí, y hacemos jaling para el gobierno entonces, no sé si todo voy a salir ese récord si sale allí, cómo me lo quito y por cuántos años me puede perjudicar ese arresto, evadir la policía y resistencia al arresto del 2005 Gonzalo, todo tuyo ok, mira, primeramente nunca se va a borrar ese récord, ok N nunca, eso siempre va a estar en su récord segundo, uh, hay ciertos alivios que él puede hacer para empleo, pero ...como él va a trabajar para el gobierno federal... ...ahí donde ellos van a hacer un background... ...donde van a checar todo... Entonces, ...tú no creas, van a checar ahí... ...porque es trabajo del gobierno... ...soy ese señor... ...el problema es que no hay nada que puede hacer... ...porque ya está hecho, ya está ya está en su récord ...y nunca se va a borrar... ...es por eso siempre digo... ...cuando están peleando un caso criminal... ...ok... ...pelealos desde el principio... ...para que no tengan problemas en el futuro... ...porque nosotros lo que estamos más preocupados es... ¿Qué va a pasar con este caso en cinco años, en 10 años? ¿Qué te puede afectar para tratar de evitar esos tipos de cargos? Pero, mi gente, ya que están en esos tipos de problemas, llamando, ganando preguntas es la mejor uh, forma como sa sacarse de duda en estos días. Ok, le voy a pasar a Juan, línea número uno. ¿Cómo andamos, Juan? ¡Saludos, Juanón! Oh, hola, ¿cómo está, don Chato? por no aguando la cuarentena y la lluvia hijo cuál es tu pregunta para Chalo? gonzala no hasta <risa> sala ah, mi pregunta es tú tuve tu tuve, tuve un de este un arresto apenas hace ocho días Ok. ¿por qué te arrestaron? A ver, pues por qué? ¿Por qué pues, uh, Cuenta, cuenta. Eh, eh, es que lo que pasa es que fui a visitar a un familiar y, y, y me eché unas y golpeé un carro y llegó la policía y y, y este y me, me, me arrestó ahí, pero no me encerraron a, a la cárcel porque este ...por este del coronavirus, dijo... ...no, no, no, no Ajá. te pueden cerrar porque te vais a contagiar... ...ok, oh, está bien... ...entonces me dejaron y me dieron este un permiso de 30 días... ...para okay. seguir manejando... ¿Cuándo pasó esto, señor? ¿Cuándo pasó esto? Apenas semana pasó pasada. como... ...la semana pasada... ...ok, mira, tú tienes 10 días... ...del día de arresto para conservar su licencia de conducir... ...ok, no esperes... ...porque si te pasan esos 10 días... Te van a suspender su licencia, como estaba diciendo antes. eso Por favor, ahorita podemos hacer esto y también tenemos que atacar su caso criminal. Y una cosa, cuando pedimos esa, eh, eh, cuando la licencia, nos pues van a dar toda la evidencia de un principio. Nos so, da tiempo antes que los fiscales y las cortes agarran su caso en la corte. Porque ahorita seguro que su corte lo pusieron para como julio, ¿verdad? Julio, junio. ¿verdad? Dos meses le me dieron para corte. no. ¿Para cuándo? Estaban a abrochar, viejo para, ¿Dónde para, es Para julio. ¿Junio? ¿Junio? So, mira, ahorita la mejor cosa que tienes que hacer usted es a, a peleado de la licencia, porque solamente tienes 10 días, y ahí tenemos toda la evidencia antes de la corte. So, estamos claro. adelantado en su caso. Es muy importante, como sabes diciendo, no ignorar esto y, y pelearlo desde un principio. Ok, ahí está. Hola, Recuérdenos los, los números de teléfono de la Liga Defensora, viejón. Sí. Ya claro que sí, ya sabe por cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, orden y arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414-888. 848 14 14 y acuérdense mi gente que no están solos. 848 cua, 848 14 14, ¿verdad, Gonzalo? Sí, señor. 888 848 14 14. Ahora lo voy a decir como Don Cheto lo dice. 888 848 14 14. 888 <risa> Gonzalo, Gonzalo es mi héroe, <risas> te rifaste Gonzalo, es ocho ochenta y ocho, ocho cuarenta lo que pasa es que como yo trabajo en la radio pues me da por decirlo rapidote porque tengo el tiempo encima, es uno, es el 888 ochenta y ocho, y ocho, y 8, sí. 88 ochenta y ocho, y ocho, la Liga Defensora. Así, ¿Ah, Gonzalo. Qué de... bonito, ya ves ¿Eh? que le costaba. Bueno, pero no, no se enoje. Solo. Regresamos con una chicotota más para que nos llamen. Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez, cincuenta y con una chica más. Oh, Vato oh. que nunca se ha bañado con jabón, Soti. Una chica. Una chica. más. Don Cheto laide Señores, muchas veces me he sentido yo decepcionar la vida, pero nadie me ha decepcionado tantas veces como chinos. A ver, señor, diga por qué, señor. No, no, Cheto. Primero que nada, buenos días a todo el mundo. Hoy no se pierda hoy después del programa una hora de especial este que vamos a tener con el informativo sobre el todo sobre el COVID 19 el coronavirus, con mi compadre Pepe Garza, Giselle Bravo, Zahid García Solís, un servidor, el chino como él tiene que dar clases en la universidad. No, no, va, no está en este claro en este que sí. programa, pero contamos con tu apoyo y tu bendición, ver al Chinelo. Ah, claro que sí, señor, siempre lo tendrán mi apoyo. A todos ustedes no hay ningún problema. Yo aquí desde la casita, digo, desde la universidad los apoyo. Gracias, maestro. Oye, bueno, ahora voy a tener que yo quitarle a usted que quite el postre del chino Nation. Porque... Por favor. El dijo, señor. O ahorita han platicado de que una persona bajó mucho de peso y el chino ah. dijo, "Pues bajó de peso, pero perdió su encanto." <risa> ¿Qué dice? "Fulano bajó, pero perdió su encanto." Una, una nena más. más. Pero ¿por qué no tiene que sacar al aire? No lo tiene que sacar, nomás claro, comentante <risa> nosotros. Por, porque dijo, dijo lo siguiente. Gordito se veía cute. Sí, eso dijo. <risa> Es que, a ver ¿Se Esa no la vi. Gordito se veía cute ¿Qué? Eso dijo, eso dijo. Que cute? Una chicotota más de o sea, Rick... doble Estuve platicando con Rica Rubio Fuera del aire y el Rica Vi sus fotos y pues No, yo comenté, dije, oigan, ha adelgazado mucho el Rica Yo ya me quiero hacer lo mismo ¿Y qué dijiste tú, Chino? Sí, Pero que... perdió el encanto Sí, eso dijo <risa> Es que el Gordito se veía más cute <risa> Oiga, da los números Giselona Para que hables bien mucha gente hija Ay claro que sí señor, ocho, dieciocho, cinco, veinte Diez, cincuenta En este momento Cheto ya se aventó la chicotota Más del día este, no sé si la vamos a Superar Ah, yo lo dudo mucho, vale, lo dudo mucho, mucho, mucho Ahora sí Ah, no va a decir nada Hay muchas llamadas, Uchito. Vamos a comenzar con Eduardo, la número uno, ¿eh? Lina número uno Ferrari, mira la pantalla, ves, hija, ¿eh? ¿Cómo estamos, Eduardo? Hola, don Osito Salvich, al aire ¿Don ¿Don qué? ¿Don ¿Qué? Osito don Salvich Osito Salvich Osito Salvich No, hijo, si oh, tú salve Oye, Vale, ¿cuál es tu chicotota más? Don Cheto Mato que toma margarita con pupote Una chicotota más No, doble chica más o sea, Tomar margarita okay. es una chicotota más y ¿Un hombre pupone, no puede? No puede tomar margarita No, no, ¿eh? ¿No? No, piña no, colada no, se no, vale, no, pero Margarita no Piña colada Piña colada también Piña colada Las mujeres sino. Ah, pero sin, chino Piña colada sin sombrerito Señor, si ¿sí se no, vale señor, no. No, no señor, no señor No señor No señor No señor, no se vale chino El verdadero macho alfa toma tequila Mezcal Bosca el Bosca Vodka, La acenta acen, La acenta sí, ¿Eh? Yo ya me hice un cappuccino con rompop Ay, ¡Ay no! ¡Bellísima! Don, Chen, don Cheto, a mí me parece que a alguien en este programa le urge salir del clóset ¡Chino! no Yo a, right. digo, yo a veces digo, yo hoy no va a echarle perriga al chino porque somos muy cargaditos y que eh. no quiere, dice, no quiere. Vamos con tú la número 280, no hay vamos. que salvar al chino, hay que salvarlo. Rubén, vamos con Rubén Sáez. Sí, con David Rubén Sáez. No. Eh que nos escuche por el radio, mucho por el radio, por el teléfono. Oye, colgó, dijo que la chica fuera que colgó. Y soy <risa> perrona. Estaba chido, Güeito dice, decía vato que cuando se le muere su perrito pone la cruz negra en el perfil del Tik. <risa> Oigan, ¿qué creen que le pasó a mi perrita la yambalaya? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya se la cargó pifas? Sí, señor Pues no ha de tardar, la picó una araña capulina en el ojo Ah, no, inventé Y ahí andaba, ayer andaba tiemble tiemblay, provecita ¿Cómo sabe que es una araña capulina? Porque vimos en el Google, mi hija se metió al Google y decía que era piquete de araña Y le Ajá. empezó a poner bien o bien hinchado Y luego rojo con morado y hasta que le tronó esa madre ¡Qué oh horror! ¿Y está bien? ¿Y mi yambalaya? Pues sí, está bien Ajá. O sea, pues yo le digo, eh, a ver, dale, dale de comer, a ver, si si quiere, así como que triste, está igual que yo cuando me pongo malo. ¿Cómo? ¿Con tristeza? Pero ¿cómo? <risa> sí, ¿cómo? Pero triste, así como, ¿cómo? Con tristeza. ¿Verdad? Desilusionado. Don Cheto, la número 5 Joel. ¿Qué pasó, Joelón? ¿Cómo anda el hombre? ¿Cómo está, Don Cheto? Muy bien, hijo, aquí, ya ves, desde el, desde el closet de los closet de las torturas, ¿cuál es tu sí. chica más? Don Cheto, vato que deja que su hija le ponga mascarillas porque está aburrida, una chicotota <risa> más. Ay, ah, yo ahí <risa> no voy a participar, uno se tiene, ¡Ay! no importa quién sea, tú puedes ser... El Chapo Guzmán, el capo más grande de la historia Y el día que tu hija te diga Ve aquí mi pintal, usted se deja que lo pinten Ay, ¿A poco así de tanto, don sí Chetú? Sí, señor, sí ¿Hasta la boca usted y puede, todo? Usted puede ser un cholononón, asesino, tató de la cara, mala salvatrucha Y eh. su chica le dice Papá, ponte este vestido, vamos a jugar a las princesas Usted se lo pone, compa ¿Tanto sí, así? Señor. Así Muy bien, así. señor Tenemos quitar los no. estigmas. Muy bien, señor. Así es, señora, así es. Muy bien. Voto sí, por. Es Me aña que tú no estés de acuerdo con lo que acabo de decir. Es que la neta, Cheto, mire, puedo puedo entender a lo mejor una cremita de noche y para las arrujitas no. por hacerse mascarillitas y así sí, como que sí, ya. Estoy. A ver, tú, supongamos. A ver, a No, estoy muy extrañado contigo, eh. Muy muy triste que estoy. Supongamos que tú te casas y tienes una, una hija hermosa, ¿verdad? Uh -huh. Con sus cejas hermosas su oh. Y tu esposo Ajá. Tu hija quiere jugar a las princesas Porque tú no estás Estás trabajando con Don Pansón hey. Y tu esposo te, le, te dice Oye, este esta, no sé, Giselita Que yo me vista de princesa hey. ¿Tú qué le vas a decir a tu esposo? Ay, hijoncitos es que no, no decir, Se me agarra el, el vestido de Frozen y se lo ponen. No, eh, a ver, está bonito que jueguen a las muñequitas y cosas así, no, pero yo, pero imagíneme, yo o sea, quiero ponerme en eso. Yo llegar a la casa después de trabajar con usted, entro y veo mi vato vestido de Elsa la de Frozen. Me va a sacar mucho de onda. No, porque no. ella quiso, ella quiso, ella, mi hija quiere jugar y yo voy a jugar con ella lo que ella quiera. Déjeme decirle algo, don Chet. Dígame. A mí me parece que se convertiría en chica más mm. si él le pide a la niña que lo pinte, que lo maquille, que le ponga la maravilla. Pero si la niña quiere, él sí, sí. tiene que hacer. ¿Y qué tal sí, si pone de que... pretexto a la niña? Salud, ah, salchino. Allí, allí sí, allí sí nos salchina. Por ejemplo, si, si llega la güera y, el chino, y ve al chino vestido de princesa, la güera sí, sí se va a preocupar porque no tienen hijas. <risa> <risa> ¿A poco? ¿Cómo? <risa> es que la niña quería... ¿Cuál niña si tenemos? Dos. Ok. Dice por acá, va Se le cortó, guaita. Ya no escucho, don Cheto. No, yo tampoco. Por ahí Creo le voy la, la señal. Calla. Dice, oiga, está muy buena porque dice el chilo maldonado. Le tuve que echar alcohol a un, a un copa que decía, agárrame que me voy a desmayar. Porque miré un accidente en la carretera y estaba todo paniqueado. Saludos. Ay, al... ay. no, no puede ser. Mato <risa> que vi un accidente en la carretera dice, ay, ay, no, qué horrible esto. ¡Tú! ¡Una chico! ¡Chico tota tota tota. no, Pero ¿sabes que Hay unas que sí te impresionas Ya cuando ves heridos y cosas así, sí se te parte el corazón. Oye, oh, yeah. está bien perrona José en la línea uno. Vamos con José. ¡José! ¡Ese Josécito! ¡José! ¡José! José. José ¡Buenos días, José! Bueno, don ¿qué Cheto? onda? ¡Saludos! José. ¿Cómo están? Don... Bien, Ay, ¡Bien, bien! ¿Cuál es tu chico más, oye? ¡Hijo, me tocó, hombre! Mi chico Tota <ríe> es... Vato, que cuando vas con él al súper y dice, bueno le dices, voy a ir por bolsas de basura, pero él te dice, sí, pero trae de las que huelen a vainilla o esencia, porque si no luego huele feo la bolsa, una chicotota más. Ay, a ver, no, no. no puede ser. Es que esas bolsas son muy buenas porque ahora sí que te quitan el olor a podrido y a cosas de la basura. No, huele no, man, a ver, a no. ver, man. o sea no Sí, la verdad no puede ser eso Vato que compre y agárrate las que tienen sabor vainilla No, esa es una chico Yo prefiero to, leer a la banda Que, <risa> que, <risa> que, Ay, que a man. basura <risa> Si no tiene el freshner no quiero si ya mides más de ancho que de alto Es tiempo de ponerte a dieta Para eso llegó Ernesto Balance En Donchito al aire Señores, buenos días, Ernesto Balance Con nosotros vamos a hablar pues de esto de bebé. Que no cabe duda que esto de la cuarentena A mí me tiene muy, muy muy gordo Pero dice Ernesto Balance Que hay buenas noticias, que si cuidamos Nuestras calorías, balanceamos nuestras calorías Podemos librar Esta cuarentena sin aumentar De peso, le doy la bienvenida a Ernesto Balance ¿Cómo estamos Ernesto? Don Cheto, muy bien, buenos días. ¿Usted cómo está? ¿Cómo le ha ido en la cuarentena? Mm, miren esto, hay gente que le va mal. Hay gente que le va muy mal. Hay gente que le va de lo peor. Gente, lo más bajo es lo, lo peor. De lo peor, haga un pozo, un pozo de cuatro metros, y lo, uh -huh. Otros cuatro para abajo. <risa> ¡Ay, no manches! Otros, otros cuatro pa' abajo. Uh -huh. Y luego estoy yo ahí. Ay, Gancheta, no, pues échele ganas, hay que cuidarse. Cuando lo vean no lo quiero ver que haya subido más, por favor, quédese. ¡No mm. mm. lo garantizamos! ¿Tú ¿Tú no, no, no, diario sube, Ernesto, diario. Diario, diario sube, sube. Pero, bueno, pues aquí nos da un consejo para El los amigos. El balance calórico están en la... nos puede salvar, Ernesto. Así es, Don Cheto, eso es lo más importante en este momento. Entonces, para no engordar durante esta cuarentena, tener un balance calórico y controlar ese balance calórico es muy importante. Nada más antes de comenzar con el tema, quiero agradecer a Maribel de Arkansas porque publiqué a ver si alguien quería ayudar a las personas que les hacía falta ayuda aquí en Los Ángeles y ella sin ningún nada, nada más, dijo, ¿sabes qué? yo quiero ayudar, yo le voy a comprar un plan alimenticio a una de las personas que publicaste que están en necesidad así que muchas gracias Maribel y ojalá más gente pueda ayudar de la manera en que pueda a la gente que necesita, porque aunque todos estamos en problemas, hay gente que está en peores problemas que otros, así que Vamos a echarle Andale, ganas Maribel, con eso jala, y ahora... Jala con uno para mí, Maribel. <risa> <risa> no, no más ese yo! Ahí somos dos, el gorrión y yo. Ahí te encargamos, Maribel, dice Don Cheto. Un <risa> no, abrazo, Maribel, te mandamos. Qué bonito. Qué bueno que, que, que cooperes y eso. Es una asociación muy, muy bonita, Ernesto. Gracias, Don Cheto. Y pues sí, igual si sí le hace falta un buen plan de comidas, Don Cheto. Así que lo voy a apuntar en la lista. ¡Hola! <risa> <risa> <risa> <risa> si falta <risa> ok Entonces, vámonos con el tema de hoy. ¿Qué es el balance calórico? El balance calórico es la relación entre las calorías que uno come y las calorías que uno gasta. Y en las que mm. consumimos están los alimentos y las bebidas. Las dos pueden tener calorías y en las que quemamos, nuestro cuerpo utiliza calorías para las funciones uh, del cuerpo. O sea, que para controlar la temperatura, para las funciones biológicas, para respirar, digestión y todo lo demás el cuerpo va a utilizar calorías, aunque no hagamos nada. Pero después viene la actividad. La actividad es la variante que nos puede hacer que quememos más calorías o quememos menos calorías. Pero ahorita las actividades se han cambiado. Mucha gente tenía eh, trabajos que eran activos donde se mantenían moviendo y ahora están en casa sin ese movimiento. Otras personas como yo, pues íbamos al gimnasio o algunos iban a, a juegos de fútbol o algún tipo de deporte y ahora todo eso está cancelado, entonces nuestro gasto calórico en una situación como la de ahorita, pues por supuesto tiende a disminuir yo los he tratado de apoyar con, con ejercicios en casa y videos de ejercicio en casa, pero aún así, pues no es lo mismo que cuando tenemos una libertad de hacer otras cosas y de actividades que a lo mejor nos gustan más que hacer ejercicio en casa entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? nos queda mucho el cuidar las calorías, que si ya no vamos a poder gastar tantas, pues vamos a tratar de gastar lo posible, hacer lo que se pueda pero lo más importante en este momento sería controlar las calorías que ingerimos, entonces ahí es donde va a estar el secreto para que algunas personas logren mantenerse por supuesto esta es una época muy difícil para que alguien baje de peso o mejore eh, sin duda va a haber quien lo logre pero es difícil, entonces ahorita nuestro objetivo en general es tratar de no subir y mantenernos para que no acabe esta cuarentena y estemos una de dos, o con problemas de sobrepeso o con más problemas de sobrepeso y si ya estábamos empezando mal la Oiga. cuarentena oigan eso A ver, por ejemplo, denos un ejemplo de cómo poder, de, de, de, de lo de, la, de las calorías, por ejemplo, cambiar qué, por qué. Exactamente. Entonces, van a ver tres puntos en esto. El primer punto es, uh, vamos a tratar de consumir más alimentos con bajas calorías. Entonces, entre esos les voy a dar una lista que próximamente publicar en las redes, por si no tienen tiempo de anotarlas, pero ahora mucha gente está en casa, así que si pueden anotarlas, anótenlas. Entonces, dentro de los que más queremos incrementar, ya sea nuestros guisos, en nuestros snacks, o lo que sea, sería algo así como el apio, los espárragos, las espinacas, la col rizada, el famoso kel, la coliflor, mm -hmm. champiñones, pepinos, lechuga, cebolla, ajo, dentro de las frutas, pues las de menos azúcar, como sería la manzana, la sandía, la toronja, las fresas y las moras. Entonces, incrementar estos alimentos nos van a ayudar a tener bastantes nutrientes, pero con bajas calorías. Después viene la categoría número 2 donde hay que tener cuidado porque estos son alimentos nutritivos, pero altos en calorías. Entonces, aunque sí son nutritivos, tienen buenos nutrientes, pero concentran muchas calorías. Entonces, estos hay que mantenerlos en limitados, en, en moderación. Entonces, sería algo así como la granola... Cualquier tipo de nueces, las nueces, las almendras, todo eso son muy cargadas en calorías Las frutas secas, que ahora alguna gente las está consumiendo porque no pueden ir al súper y no pueden consumir la fruta fresca Pues hay que consumirla con moderación Cacao, semillas, todo tipo de semillas concentran Ajá. bastante calorías por cucharada Así que hay que comer un poquito menos de semillas Eso no quiere decir no comer semillas porque son muy nutritivas, nada más con moderación Carne roja También tiene más grasa que, que, que otras proteínas okay. entonces sería algo que tendríamos que limitar un poco en cuanto a las cosas que son por cucharada y que hay que tener cuidado porque dos cucharitas tres cucharitas puede ser mucho sería el aceite la nutella la mantequilla de cacahuate eh, por supuesto pues azúcar y todo lo que lo, lo que se pone así de de dulce también pues nos va a aumentar muchísimo las calorías Y por último, en el número 3 uh, pues es lo que ya realmente la mayoría de la gente sabe. Y es, pues hay que tratar de minimizar y mantener nuestro ritmo de día libre, si es posible, con todo lo que son las comidas que son altas en calorías, pero que además no nos van a dar nutrientes. Así que si nos vamos a pasar de algo, pues por lo menos pasarnos de nutri las nutritivas. Estas son las que más hay que evitar y son las comidas rápidas. Las comidas procesadas, ahora mucha gente está pidiendo pizza y, y ese tipo de cosas porque pues estamos en casa y es lo único que adquirimos, pero hay que hacerlo en nuestro día libre, el día de pizza, uh -huh. que los niños se pongan contentos, que llegue la pizza, pero no algo como pizza hoy, pizza pasado mañana, pizza el siguiente día, porque es que... ahí es donde empiezan los problemas ire este un, con esta cuarentena nos han pasado una de dos o dejas de comer mucho afuera o comes mucho afuera ya no hay casi no, no hay casi nada medio como que la gente claro, dice ay pues mejor es. pedir a la tienda todo mejor ordeno para comer todo aquí en casa y hay gente por ejemplo como nosotros en la casa que no hemos comido creo que nomás una pura vez este fuera la comida eh, la comida de china Una, ah, una vez y una vez pizza en dos semanas nomás Ah, pues eso está muy bien, Don Cheto Entonces, pues, ay, si usted está teniendo ciertos problemitas Es porque a lo mejor con las otras cosas se está pasando de porción Entonces, por lo menos no está sí, en, claro. en, la, en la peor categoría que sería la gente Que está comiendo mucha pizza y mucho de esto Más de estos alimentos serían los carbohidratos refinados Las comidas frita, fritas, los dulces, Ajá. los postres Y por supuesto, muy importantísimo Las bebidas azucaradas, alcohólicas, bebidas con calorías, todo esto sí. pues nos va a sumar muchas calorías al final del día y va a evitar que logremos ese balance. Acuérdense que al final del día el cuerpo si, si consumió mil calorías más de las que gastó, esas calorías no desaparecen, por el contrario, aparecen como grasa corporal, entonces hay que tener saber que ese balance es lo más importante al final del sí. día. En un momento dado, si se han estado pasando en el día, pues evitar la cena para que por lo menos no nos lleguen más calorías. Yo sí recomiendo cenar, pero si ya se pasaron durante el día, pues puede ser una forma de, de más o menos amortiguar ese día y que no sea... Ahora también viene la cena y vienen otras mil calorías más y pues ya nos vamos a pasar más y por supuesto eh, ganar más. No, pues ya más. Va, vamos a amanecer, amanecer todos gordos y así le hacemos. Ernesto, sus redes sociales rápidamente, ¿cuáles son? Por supuesto, Ernesto Balance, B de Bueno y C de Casa, ahí estoy en Instagram, estoy en Facebook, así que me pueden buscar ahí, también me encuentran en YouTube. Y esta semana eh, nosotros vamos a, a, a regalar un plan más alguna persona necesitada, y si alguien más quiere cooperar, pues es algo padrísimo. A mediodía voy a grabar el video entregándole a esta persona que es una mujer con tres hijos, que no tiene trabajo, la única ayuda venía de su hija que tampoco está trabajando entonces imagínense qué situación tan difícil y por supuesto pues yo voy a estar muy muy orgulloso de poder hacer esta entrega por Maribel y que esta persona pues tenga comida saludable ¿no? Qué, bu qué buen detalle Ernesto, te mandamos un abrazo para que sigan en sus redes sociales al buen Ernesto Balance ahorita regresamos con chavalada con muchas ¿Sí? cosas okay. ¡Woo! ¡Sí! <risa> Oiga, familia, ando ando bien engranado. ¿Por qué, la... señor? Estoy viendo la casa de papel, pero no me... no me Yo pensé que engranado de otro lado. Yo también. <risa> Estuve muy engranado con el Tiger King. Tú me engrané con esa machista. ¿Qué le dije? ¿Ya me va a creer a mí ahora? Mira, hay una serie en Netflix que se llama El, el Rey de los Tigris. Mm, un que sale sí. ahí con bigote y largo. Aparte, dice ¿sí, el asbito tú chingale con él. No. Ahí tú la has visto Yo empecé a ver los dos primeros capítulos, pero no la continué no te, no te, Igual Te voy no, no la me... verdad sí A mí tampoco me atrapó Cuando yo miraba que número uno, número uno, número uno en eso, es número, uno, número uno Y todo el mundo hablaba del Tiger King Y decía yo, pues qué bien dan lata Y vi un capítulo y dije, eh, está bien Si dura cuatro capítulos, está bien Y luego vi al segundo y dije, está bien, si se acaba en dos capítulos, está bien. Pero luego vi que duraba como ocho capítulos o 10 no sé cuántos durará. ¿eh? ¿Y ya se ah, lamentó? Y la verdad, neta, el tercer capítulo, bolas, Don Cucu, me atrapó la serie esta del Tiger King. Y habla de, es que sí está chida, está chida. Es que, que le dije? Hay de y todo, viejo. Un redneck, redneck, que así se le llama a los... White dress. A los americanos, así de americanos. Allá en Oklahoma, el vato tiene... El vato es gay cowboy con pistola al cinto y tiene no sé cuántos animales salvajes allí en un zoológico bien, piratón, cientos, viejo, bien piratón en su casa que cobra la entrada a la gente a que vaya a tomarse fotos con los animalitos y con los tigueres y todo. pero luego empieza a salir otra mujer allá en Florida que tiene una, un recomuno de rescate y de felino que le empieza a echarle tierra, así como no, pues se deberían de cerrar ese centro, porque pues... Mm. Carol Baskin. Carol Baskin, ese centro, porque este... Eh, no debería de ser. Entonces yo me da la impresión, y aquí son donde quiero que es en enganchen, que el vato que estaba haciendo el documental estaba haciendo un documental entre la pelea entre el, el Tiger King y la y Carolina la Baskin de de, de Florida. De florida y pero en el transcurso de eso se vienen tantas cosas que se acaba de la, la serie ya ni siquiera se trataba de la pelea entre los eh, por los felinos era de que resulta que siva tú estaba se casó dos veces con unos uh -huh. jóvenes eran drogadictos eh, y que y que hay un secreto allí entre la venta de, de tigres pequeños y uh -huh. Y por el otro lado, la señora que se la daba de muy santa, de ay, de que pobres animalitos, resultó que era una fichita que está acusada de matar a su propio esposo millonario y dárselo, dárselo a los tigres para que se lo comieran. Bueno, no está acusada literalmente, don Cheto Lo que pasaba es que fue como de las sospechosas, pero en ese entonces cuando sucedió eso este lo dieron a él como que un día ya nomás no regresó a su casa o lo que sea y pues obviamente, normalmente ¿qué pasa aquí en Estados Unidos? La primera sospechosa o sospechoso es normalmente la pareja del desaparecido ¿no? Sí. En ese entonces cuando sucedió eso, en 1997 entonces ya estamos hablando del señor, eh, se llama Jack Lewis, el esposo de esta señora um, Carole Baskin, pues fue en los noventas, imagínense, no era lo mismo como ahorita. Entonces, vuelve a surgir esta esta serie y ya parece, Don Chito, que van a investigar más a fondo sobre esta desaparición gracias a esta serie. De hecho, van a estrenar un capítulo extra después del éxito que tuvo el Tiger King, que es la serie más vista en Netflix, ya tiene como Un mes siendo la número uno o entre las números cinco porque luego baja dos a tres a cuatro a cinco pero otra vez vuelve a subir a número uno mientras se les acaba el hype a las demás va a salir va a sacar un capítulo todavía nuevo que tiene creo que tiene mucho que ver con una entrevista que le hicieron al, al tiger king desde prisión y probablemente que se vuelve a ver una carpeta abrir una carpeta de investigación contra esta señora contra Por esta... el caso de jack don Luis, no el porque... mayor Mira, estaban casados pero resulta que cuando el ba el millonario le dice porque era millonario le dice a su a su abogado es que arreglame los papeles del divorcio porque ya estuvo ya estuvo compa uh -huh. y se los lleva la esposa a la carol baskin y a los dos días ya no está el, el, el marido desaparece desaparece qué raro sin los papeles firmados ni nada desaparece un millonario desaparece Si sí está chida. Entonces me, eng me engrané machín, me engrané muchas cosas raras allí que hay. A mí sí me a mí sí me da la morra esa así de ojo de buen cubero que sí tuvo algo que ver en la muerte de su marido. A mí también, Don Cheto, y luego también hay una parte ahí muy específica de la serie que tienen que notar, cuando le hacen la entrevista a, a las hijas de este señor desaparecido, pues les preguntan, oigan, ¿y qué pasó con la herencia? bla bla bla pues resulta después que también entrevistan al que era el segundo abogado y mano derecha de ese señor, y sale a relucir que... Eh, ella entregó un segundo una segun un segundo papel que era como el segundo testamento. Digo, testamento. Testamento. Entonces decía, el abogado, yo tengo el original, el que el primero que él me dio, pero después ella salió con otro testamento que según era firmado por él y estipulaba una cláusula que decía, en caso de que yo desaparezca, todo va a mi esposa y dicen, ¿quién hace un, un este testamento con en una cláusula? En caso de desaparecer. O sea, se ve muy obvia y le preguntan al abogado ¿Usted qué cree sobre esto? Y dice, yo no quiero decir nada ah, al respecto No le saquen Oye, nunca había fue... visto tan sabionda De un tema como esta serie eh? todo Es que me clavé mucho en la serie Y le dije que estaba bien buena Oiga, Es igual que ¿Qué? yo Yo nomás Oiga. tengo esa pequeña duda ¿De dónde sacó eso de engranarse? ¿Engranarse qué no es otra cosa? ¿Engranarse? Son expresiones del barrio Chinel Este, no. así dice si me engrané Así como me engrané, me clavé mucho me... Es que yo, ¿sabe clavé, qué, Don Cheto? Me yo, yo uso engranarme cuando me sale un montón de barritos y digo, no manches, me acabo de engranar un montón Aquí como que algo me dio alergia y este, Pues como... sí, pues, te salen muchas ganas Ey. Te salen mucho engranar ah, <risa> Bueno, <mire>. como <risa> que era que sea, me clavé, me engrané me... ¿Cómo dices tú, sí. Chino? Me, ah, pues me clavé Envicié Envicié, eh. okay, en me engrané A el Tiger King Que va a haber otro episodio Lo van a soltar en estos días Un episodio extra de, Aún después de la del final Con todo lo que eh, le, le contamos Usted todavía puede ver la serie Y, y véala Me da chance a los tres capítulos El cuarto ya se, sí. se va se va a enganchar bonito se va, a se, se va Se va a engranar como yo Sí <risa>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 Oiga, familia. Ay, Don Cheto, hace mucho que no nos decía historias, la Te verdad estoy emocionado. Yo quisiera que esta historia se la contaran a sus muchachos, y si es que tiene chiquillos, chiquillos eh, de 10, 11, 12 y para adelante. O que la oyeran y se la aprendieran muy bien porque tiene un significado muy grande. I'm all ears. Historia que le va a contar. ¿vale? Pues Fíjate que una vez estaba el sabio ermitaño El sabio ermitaño era un, era un Es un personaje de mis historias verdad sí. Que es un viejo ermitaño que, que que que vivía eh, eh, por temporadas en diferentes lugares uh -huh. eh, y se iba a poblados rancherías a caminar a pie en vez a pie en vez en burro y se quedaba una temporada aprendiendo y predicando con hechos la, la las enseñanzas no la palabra de Dios en sí más bien las enseñanzas que hay de de dentro de la palabra de Dios porque una cosa es prego, predicar algo que se leyó y que se aprendió a veces de memoria, mm. y otra cosa es hacer las cosas que te dicen las escrituras, aplicarlo, ¿no? Aplicarlo. Eso es lo difícil. Aprenderte un texto, de te lo aprendís y te lo recites de memoria, hacer como te dice el ejemplo, eso es lo difícil. Uh -huh. Y tristemente, más de la mitad de los creyentes no aplican cosas de lo que le de lo que leen en las sagradas escrituras o de lo que o de los sermones que se les da. No las ponemos en práctica. El sabio hermitaño las ponía en práctica Un día Llega a un pueblo El sabio ermitaño A un pueblo Y en ese pueblo Eran muy, pero muy, muy Muy religiosos y sí, había Era la fiesta más grande del pueblo Era cuando todos los chiquillos Hacían la primera comunión Y iba a haber una fiesta Grande, que todos hacían la primera Comunión el mismo El mismo día Y y era tan grande que el, el pueblo era grande el pueblo era un pueblo, una ranchería grandota y pues estaban previniendo porque ese año iba a haber bien hartos este, con primera comunión ¿Sí? chiquillos de 10 de 9 y 10 años 12 y 13, y 14, 15 y 16 iban a ser la primera comunión y iba a haber un fiestón no, un grande en el en el pueblo Ajá. y como ya era muy famoso sabio ermitaño por la por la forma en que él miraba la vida Pues se le ocurrió al, al, al, a uno de los catequistas ahí, de los catequistas que son los que daban el, les enseñaban el catecismo, invitarlo a que diera unas palabras para los para los muchachos que iban a hacer la primera comunión, o para la juventud en general, porque había muchos jóvenes en general. Y le dice, yo quisiera que, que diera una palabra para estos muchachos que son el futuro aquí de la ranchería, dice el catequista... Los catequistas también eran muy jóvenes Los catequistas en ese tiempo iban de otros de otras diócesis y otros pueblos o de ciudades a la rancheías a enseñar el catecismo e iban y pues hay que sabe meño pues siempre tenía que decir y cosas que enseñar entonces le dijo al catecista al catequista sabe mitad y Y quiere que le diga yo a estos jóvenes pues algo, algo como un un secreto que los ayude a ellos en su vida. El sabio ermitaño se sube a la a la tarima y se dirige a todos los de a toda la población en general porque ya habíamos quedado que era una fiesta grande. Y le dice, "Muchachos, <coughs> jóvenes y no tan jóvenes. Yo creo que lo que más se pregunta en el mundo, la pregunta más común en el mundo es ¿Cuál es el secreto de la vida? Si es que la vida tuviese un secreto, ¿Cuál sería? ¿Cuál Y en todas las religiones, y en todas las culturas, y en todos los lugares, se hace la misma pregunta, nomás es diferente idioma. ¿Cuál es, pues, el secreto de la vida? Se ha escrito mucho sobre algo que pudiese ser el secreto de la vida. Los filósofos han, pues, filosofado, los pensadores, sobre qué es el secreto de la vida y en qué consiste el secreto de la vida. Y yo creo que nadie lo ha logrado plasmar. Descifrar qué es el secreto de la vida de bien a bien Todos tienen diferentes puntos de vista Si a mí me preguntan Yo tengo un punto de vista Sobre cuál es el secreto de la vida Y yo no sé si el mío sea el, el más El más acercado a la verdad Porque la verdad es relativa, ¿verdad? Pero sí creo Que Que, el, que mi mensaje, dice el sabio hermitaño, es el más sencillo de todos. La vida es sencilla de por sí. Es más sencilla de lo que uno cree. Y hoy les quiero revelar a ustedes el secreto de la vida. Y es bien sencillo. El secreto de la vida, dijo el sabio ermitaño es es que se aprendan de memoria esta verdad La vaca no da leche Por pues la gente se quedó así como se quedó usted ahorita Ay, Hacía sí, leche. Hacía leche, pues exactamente, y la vaca hacía leche. Pues sí, pues sí yo, yo he visto que le saca que no? leche. Entonces dice una persona de los que estaba allí, después de como un minuto de silencio en todo laos, Ajá. la vaca no da leche, ese es el secreto de la vida, dijo el sabio ermitaño. ¿Cómo era posible que un viejo que lo tenía por sabio estuviera diciendo... Que el secreto de la vida era algo tan sencillo como que la vaca no da leche, cuando todos sabíamos que la vaca claro sí que da. da leche exacto pero la vaca sí da leche, dijo por allá uno allá, uno allá a mero, a mero atrás, que no faltaba nunca falta uno que quiera opinar señor, pero la vaca la vaca sí da leche ah, no, no, no la vaca no da leche, dice el cybermintaño Y el secreto de la vida es saber que la vaca no da leche como la leche? A la vaca hay que ordeñarla, dijo el señor Las personas que son de campo Sabemos que la vaca nos tenemos que levantar a ordeñarla ¿Qué? A una vaca, un campesino, un vaquero, una persona que tiene eh, que tiene vacas. Se tiene que levantar a las 4 de la mañana. Se tiene que ir al campo, al corral donde tiene el campo, donde tiene su corral para las vacas. Tiene que caminar. La mayoría de las veces entre el excremento de las vacas, entre la boñiga caminar en este corral lleno de excremento agarrar la vaca amarrar la cola las patas cargar su banquito cargar su bol cuando no haces un trabajo previo no va a haber resultados no va a haber leche vivan su vida sabiendo que la vaca no da leche la vaca la produce el que la ordeña, el que la alimenta, el que la cuida, Cristo. Anda por la vida trabajando para que las cosas sucedan. Porque las cosas no nomás van a pasar. Ay, sí, este, yo deseo que esto, y deseo, y deseo, y deseo. Ahorita anda muy de moda, El pensamiento es y de que deséalo y el universo te lo da y quién sabe qué y yo no lo critico, ¿a quién? Ya. Yo no soy muy fanático de ese pensamiento yo, ¿Por yo qué, yo no soy. Yo creo que yo creo que es el deseo, el deseo y la ley de atracción y y y el universo y conspira y esas ya. Yeah. Cosas. Yo no, lo, yo no lo creo. Yo creo que hay que saber qué queremos. O sea, decir esto es lo que deseo y ponerte a trabajar. Porque yo, perdónenme, pero yo, aunque lo diga el secreto y que lo diga que lo diga, yo creo que desear algo y sentarte que suceda no va a pasar. Es deséalo y ve qué vas a hacer para que suceda lo que quieres. Para lograrlo. Había una vez una, una persona que que decía compraba mucho, esto es una historia real conocido. Estaba muy gordo y compraba mucho la revista una revista de de ¿cómo se llama de de de fitness? Menshel. Men's Menshel, compraba mucho la revista Menshel y todo el tiempo estaba leyendo la revista Menshel. Y se llega al de gordo. Uh -huh. Y ya Le echaban pues carrilla porque leía la revista Men's Hell Y se llegó al de gordo sí. Y un día de repente rebajó Rebajó 45 libras la bolota esa De la nada, sí de la nada. Conocido un amigo de mi hijo uh -huh. Y le dijeron, ahora sí ya Ya está dando resultados, tanto dinero que gastas Comprando la revista Men's Hell uh -huh. Y dice, es que me di cuenta De que leyéndolas No va a rebajar Iba a rebajar haciendo lo que decían las revistas Y Dice la verdad es cierto Hay que trabajar para que las cosas pues pase Vale right. Te deseo que te va bien te deseo. ¿Saben qué? Qué bueno que me decían cosas Pero el deseo en sí No va a ayudar en nada ¿Yo que me gano que me decían salud? Si sigo tragando igual Si sigo tragando los montones de azúcar Y echando mis cocotas de dos litros Te deseo que te mejores del azúcar. Pues qué bueno que me deseas, pero ¿qué crees? Uh -huh. Me sigo echando aquí re rebanadona de pastel tres leches <risa> con un vasotito de leche con con con, con quick. <risa> Cuando, güey, fuese a bajar el azúcar, así vale. Sí, es cierto. Te deseo que ya tu diabetes se te componga y yo me echo un plato de chicharrones con una Coca de dos litros. Uh -huh. Tu deseo no me va a funcionar. Perdóname, pero no va a funcionar. <risa> Qué bueno que me lo decíes Pero al fin de cuentas saben en la mano de quién está Que suceda Tu deseo en la mía uh -huh. La vaca No da leche La vaca produce leche Tú eres el que la ordeñas Que la cuidas y todo Y la vida así funciona uh -huh. El sabio ermitaño le dijo eso a los jóvenes ¿Y saben qué? Uh -huh. Yo no sé ustedes Pero yo Yo les creo ¿Qué? Estamos de regreso en Don Cheto al aire y prepárese porque le voy a contar un chismesote si usted no tiene jale. Si usted es de las personas que se quedó sin trabajo, ya le tengo la solución perfecta para esto. Se las digo de una vez al regresar. ¿No de una vez? De una vez. De bueno, una ahí vez. les va. Señores, les quiero contar porque este esta noticia es para todas esas heroínas que no se olvidan de nosotros los hombres, por lo cual le me paro y le doy un aplauso. A todas las bailarinas exóticas que no se olvidan de nosotros. Un aplauso para todas ellas. Y es que les voy a contar la historia de que en Atlanta ya se hizo muy famoso, las famosísimas Little Darlings. Debido al coronavirus y que mucha gente no está yendo no está yendo a los strip club pues, ¿qué creen? Las muchachas, ahora hay dos formas de poder visitarlas. Una de ellas es a través del drive-thru. ¿Puedes ir al strip club? Ay, no puede ser. ¿Puedes a través del drive-thru, no, un baile no. privado, te van a, aunque usted no lo crea, y le va a costar 30 dólares, pero si usted <ríe> no quiere salir de casa, porque usted está preocupado de ir a ir a algún lugar ajeno, bueno, pues, ¿qué creen? Ahora las muchachas eh, ex bailarinas, o que ahorita están en cuarentena, eh, lo que están haciendo es que te pueden llevar a tu casa todo lo que tú quieras de la uh, de los de, de la tienda, así que si usted quiere A lo mejor anda buscando, en lugar de salir a la tienda, a la Costco, o en lugar de salir, a lo mejor, al Vallarta a comprar su, su, su, por decirlo así. Su, su, su despensa. Bueno, estas muchachas van por usted y se lo llevan a la casa. Ahora, ellas también tienen un pequeño, se llama Lucky Devil Lounge. Estas muchachas. ¿Con qué? ¿Cómo se llama? un bachelor, Lucky Devil Lounge. Es lucky. Eso no lucky, lucky, lucky, Bueno, me entendió lucky. ¡Debol! Devil, devil. Lucky devil. Lucky devil. Lucky, devil. Bueno, lucky lucky devil. devil. No me, me entendió, hombre. No, qué? ¿Qué? no te entendimos. No te que te gane hablar inglés ahí, chingó vale. Todo está se vale. Yo pensé que era looking, como de buscar. No. Nah. Eh, good luck. Lucky lucky, lucky, lucky, lucky. OK. Bueno, me entendió, ¿No? Diría. No, no Bueno, estas es muchachas, sí. señor, le pueden llevar a su casa una cerveza de jengibre, eh, unos Red Bull, alitas de pollo, empanadas de carne, eh, unos hot dogs, y además un breve baile a distancia, aproximadamente de metro y medio al cliente. Este servicio te va a costar aproximadamente 30 dólares. Así que si usted quiere, sí puede llevarse a su casa, a su estrella favorita, y se la jala oh, para la casa. Ay, ¿Uno oh, oh, oh. cobraría 30 dólares para tanto riesgo? ¿Pero cuál riesgo? Si no estás haciendo nada. ¿Cómo oh, no? Y medio de Estamos hablando por video o por. No, no, o sea, las strippers, Don no, Cheto, es que usted se acaba de conectar, la, oh. las strippers, al no tener Harley ahorita. Al no encontrar una moda una, una forma de pues digamos de ganar dinero, ahora están dedicándose a llevarte a tu casa, tu despensa. Entonces, pues llegar a tu chingada, casa. Sí, pues yo yo oí toda la historia y como qué me es que no me conecté. Ah, toda la historia Lo, lo que lo, entonces lo que estoy pensando y yo es que eso es puro plan con maña. ¿Por qué ¿Por señor? Qué es? Decir, ¿por qué es plan con maña? Porque tú vas a decir, "Ay, van a venir y la morra te va a, a, a bailar y todo." Uh -huh. Pero la gente, Sabi, Las muchachas saben que, que por ley tienen que anunciar de esa manera uh -huh. Pero tú crees, chino, tú crees, así la neta, compa, así con la de la mano en el corazón Que si... Giselle, ¿te puedo poner de ejemplo, hija? Ok sí si Giselle y te lleva tus salitas y te dice, deje bailarle a un metro de distancia ¿Tú crees que Giselle no va a buscar a, el, el foul a que tú le digas, oye, ¿cuánto más? Porque te queda bici y, y todo, y, así, y a poco tú no vas a buscar más Es plan con maña, te vas a claro. enganchar y en vez de pagar cuánto por el servicio, ¿cuánto dices? 30 dolaritos, señor. No, va a salir allí con 250 bolas perdidos, compa. Machi. 20 de 20 de propina y y y 150 de lo de todo el del de servicio. Ah, eh, opciona, no, pero opciona. No. Ah, oh, correcto, pero digo, ¿estás Está chido, digo, si eres de las personas que te gusta ir a los nightclubs, a los streetclubs, ¿por qué no? Digo, que te la lleven a... Yo hasta... no, ha sido muy fan de ese jale, vale. Conozco gente que sí son muy fanes de andar allí viendo Dancing for Dallas, ¿eh? Da? <risa> Chica de Atinfo, de Gucci, de, de, de Prada. Shaking that moneymaker. Sí, sí, sí, sí, Dancing for Dallas. Mucha, mucha, mucha raza que sí les gusta mucho ir a ver chicas, este haciendo bailes eróticos, ¿Verdad? Eh. A mí, no es algo que me cuachalangui, te voy a ser sincero Ciro. Uh -huh. No, no, porque. No le encuentro nada. Una... No, si lo encuentro mucho, no encuentro. <risa> bueno. <risa> es porque la mera, me, la mera, la neta este, y, y es una gastadera de dinero, ¿Vale? Eh. Pero también está chido, digo, póngase usted las pilas, a lo mejor ahí ponga a San Juana, a una prima, a una tía que no tiene jale. ¿Cómo le dices que ponga hacer... a su hija, Chino? Que es una lana extra. Mira, ¿Tú... siempre hemos dicho que no. los hombres somos perros por naturaleza. Si usted pone a, a, a San Juana a hacer deliveries, acá, Chino, sexy. Mira, no, no uno de ver. tus grandes problemas, Chine, ahí va a empezar, ahí va empezar. <risa> Uno de tus grandes problemas es cuál fue. ¿Cuál? Que no tuviste, hermanas... ¿Y eso qué? Ni hija. No tienes un no tienes una una capacidad de, de, de, ah, común, de sentido común, sentido común. ¿Cómo qué? vas a decirme a mí que mande a mi hija a, a jalar de stripper? No, yo nunca dije que de stripper, que la dije, te estoy diciendo, le estoy diciendo, de, a ver, hijos, le estoy de, diciendo de, que esta es una buena opción para que su hija puede entregar a domicilio, no necesariamente tiene que ser como stripper, ni tiene que ser un baile privado. Pero usted sabe que uno como hombre... Liar, es, es Entonces, usted pone a su hija sexy, pues igual hasta se gana hey. una lana extra. Véanlo, usted podría... Por respeto a tu familia, no te voy a contestar lo que iba a contestar. Oh, yo pongo a la güera, yo tengo problema que la güera vaya a sacar billete para la familia, ¿por qué no? Sí. No puedo no. Para que haya más tips Aquí más propinita y comemos más a gusto Carne diario en la casa a gusto. Yo no conozco un hombre, un esposo Que en verdad dame a su mujer y diga La voy a poner ah, a trabajar así no? Para ah, que otros no, hombres la... Sí. No, no puedo creerlo Oh, mija, estamos en el 2000. Ya mejor vámonos a comerciales porque cada vez te vas quemando más, no, no, más, vas quemando. Más, más, más. Y qué talento más. del chino es quemarse el solos. No, superé. señor, estamos en épocas que sí, no hay señor, dinero en la casa sí es, señor, y ahí sí hay es. una buena forma de sí, sacar sí es, dinero sí extra. Qué sí no, más hasta no, yo salgo. No, no. Vamos al aire. Señores, 48 minutos después de la hora regresamos con el informativo la próxima hora. Pepe Garza, Giselle Bravo, Saí García Solís y, y un servidor va a estar en nuestro programa especial que se va a pasar en muchas estaciones de una hora de noticias sobre el corona. El Conde no ha contemplado para este proyecto. No, no hay ningún problema, mucha gente me escribió, y al, y al, al contrario, señor, les deseo buena suerte, yo a gusto esté en mi casa, les echo porras, échenle ganas, informen mucho, y... ¿Y qué yo te mi lugar, quién es? No, no, no, no, adelante, adelante, adelante. Mire, le voy a explicar, y a mucha gente me decían, hey, yo veía comentarios de que por qué no va a estar el chino. Pero lo que están tratando de hacer la radio es una hora de un programa, de informar todo acerca del coronavirus. Entonces, mi cotorreo a lo mejor es más... No es tan formal, no es tan... ¿Es irreverente? No, no es irreverente, pero... Sí no, es. <ríe> ah, no, no, simplemente creo eh. que por mi cotorreo es... No, no es irreverente, señor. Yo puedo estar ahí y darle una noticia bien sin ningún problema. ¿Y Para... por qué no lo has hecho en Notiche en... eh. durante qué, tres digamos, años? ¿Una de esas? Aquí, <ríe> sí. eh, vale. Cuando quiera lo hago. Sí, se las ley y tú también te las robas. La lee. <ríe> ¿La... ¿Le, Le lee? Sí, se primeramente, ¿eh? Por sí, esto... Pues las lee, estos... chava. Claro, Dale. tú también, sí, no, sí, soy. No, también. Okay. Te estás viendo que sí te afecta claro. No, no, no Los de las noticias, Dale. mi amorcito, los que están en la televisión Leen un prompte Dale. Dale. Entonces, Dale. Todo leen. Dale. Dale. Gracias De nada <ríe> No, no, no, créanme que no me agüita, al contrario, creo que es, es un segmento no, si para informar a la gente y échenle ganas, desde deseo lo mejor y estoy con ustedes, apoyo ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué... No, es que sí, no viven, me agüita ¿qué... ¿qué... No, ¿qué... para nada, créanme que no No, no, no, es no no? que no Invítenme a un show de cotorreo, un show a lo mejor para dirigir un programa de entretenimiento Eso es mi cotorreo Claro, aunque te rías, mija No Nada, no, no. bien fácil. Sentí, no, no. que pensé que le vas a tomar más cachi del cintitis, vale. No, no créanme que no me sentiste te lo juro, mire. Yeah. Yeah. mi madre. Estás actuando atacando a tus compañeros. No, es que, que está, si no. te duele. Pérez, no te usted, dije nada, dije sí, Yo no te dije nada, dijiste Me está tirando carrilla. el señor te mencionó y no es tirar carrilla. ¿Ya? Me no quieren me tirar carrilla Pues aguanten para también entonces Yo no, yo no yo no, yo de de no, a estar, pues, no, pero estoy enojado pues, rato estar ahí está, no. Rato no, no señor, está. créame que estoy a... No, al contrario, qué bueno, ojalá Y ya Tampoco está la asocia, ni los demás Ni Marlene no, claro Oh, no, no, a ver, no tiene nada que ver, señor, al contrario, está bien Y créame que yo, por el formato que es, respeto y le doy mi lugar a gente que sabe Yo no me preocupo, yo sé saber que ahí no es mi lugar ahí Tu lugar está aquí, mira en este corazón, Sof, y y bofone, claro. aquí está tu lugar Gracias señor Gracias, Y contento lo... estoy, créame no, no, no, no, para nada, a gusto y contento estoy <risa> Ya, no hay que plebear Yo sé que están tan bien Y va a ser un programa de una hora Especial, ahorita al regresar El informativo Con todos los acerca del COVID-19 Me mandan saludos Te voy, voy a mandar saludos escuchando. Los voy a estar escuchando, a ver eh. Los quiero ver bofones. Mándalos ver, por escrito para ah, poderlos No, si Así como son y, y danos tus preguntas ¿eh? no. Bien, voy a estar ya ahí presente redes sociales para que te sigan chino y te recibas el apoyo y cariño de la gente el chino al aire ya lo saben todas las redes sociales el chino al aire sea parte de la nación chino puro chino nation El chino al aire en todas las redes sociales Oye, Chino, tú como presidente De la nación, Chino Nation ¿Crees que queda que tu nación Quedó fuera del, del convenio De la ONU que se llama El informativo? No, no, para nada, es que no tiene nada que ver Señor, la nación chino Somos una, somos una unión De gente que sabe escuchar Y sabe aceptar cuando No hay problema, no, no no tenemos que estar en este tipo de shows No nos afecta Al contrario bueno. Tú como Andrea Legarreta, esas cosas no te afectan hey, no, Gracias, no. ¿tú y tus redes sociales, Giselle? <risa> Bravo, Giselle, en todas las redes sociales Instagram, TikTok, Twitter, ahí los espero de ¿Said? ¿Said? Oh, ¿Said? Sí, soy Saida en mis Ay, redes sociales Sí, soy Saida en Instagram ¡Tweet! Twitter, Demelay like en Facebook estoy en Snapchat, estoy en TikTok, más adelante en mis lives, pero a partir de las 11 de la mañana en el sur de California y en Texas, el informativo. Oiga, ¿cómo ¿Qué invitaste ahí? Eh, sí, sí, porque para yo soy periodista. Pa' que sacaran las notas nomás valí pa' eso. Yo soy periodista mal, y lo puedo demostrar Yo ¿Oh, sí? soy periodista. Y no. mi carrera también fue periodista. ¿Usted? ¿De dónde? Vendí periódicos allá en la plaza principal de San Juan Ese es periodiquero, no periodista, señor <risa> you say, I don't care. Es lo mismo <risa> Se te va a extrañar, hijo ¿eh? ¿Sí? Ay, ¿cuál voy a estar? Me mando saludos, o sea, ahí los escucho. La gente pensó que ni ibas a estar en el programa, ya. Ah, Ay, bueno. es, que no los... leen, es que no ah, leen. Ah, bueno, por eso ya es problema sí. la gente que no leen. Bien sí, bien no, o se aclaró no. desde un principio, fuera de broma, ya de este cotorreo y el bullying que hacemos entre compañeros, sí, se no. les puso ahí de que era una extensión de doncheto al Aire, que no tenía nada que ver, o sea, Don Cheto al Aire seguía normal, era una hora más solamente informativa, y era todo, pero pues como ven nomás la imagen y se van por las primeras, entonces, bueno. Tienen ver allá a su dientoncito. Ahorita regresamos con el informativo, señores, todas las noticias que están sucediendo minuto a minuto sobre el coronavirus. Pepe Garza, sai García Solís, la bella, Giselle Bravo, y el ajonjolí de todos los molis. ¡Doceto! Servidor, al regresar el informativo, los quiero mucho.